Tengo ordu honetan, hasiko gara tastaseko Tastase iraganeko kronikak. Azalpena propia du hasieran, Julián Gaiarre abezlaria naparraren bizitzaren inguruko kontak izunaga. Librutegi galduaren eskutik. Eta segitukou pues seguimos con Garrasika en su edición del miércoles. A las 9 de la noche en Irola Erratia. ...que entre otras cosas pues contarán con la presencia... ...en los estudios de la radio de una persona de Mugitu... ...Mugimenduá, con el lema el TAF nos deja el plato vacío... ...comenzaron un ayuno el pasado sábado 10 de noviembre en Bilbo... ...que se realizará de manera rotativa en tres territorios... ...Vizcaya, Guipúzcoa y Najarroa... ...llevándose a cabo el ayuno por turnos de una semana en cada Rialde... ...además conectaremos en directo con las personas... ...que en estos momentos están ayudando en Bilbo... ...y para terminar esa primera hora tenemos... Ah no, perdón, todavía queda Roca todo trapo en su edición del 27 de octubre ese programa Cañero, Dirola y terminamos la primera hora con El gallinero con su edición del 22 de noviembre en el que comentan un par de películas Bactan, muy recomendable para que le guste ver, ver el tema de aquí y así en, sobre todo ver Bactan a lo largo de la historia pero bueno, mucho mejor lo comentará lo iréis en En el propio resumen del gallinero programa de zine, excelente programa de zine de tastas, herradia. Liburutegi galduaren eskutik, iraganeko kronikak. Gabon, ongietorrin beste aste batez iraganeko kroniketara. Igan dero, Euskal Herriaren historiaren pasarteren bat, ta astaz irratiko uin libreen bidez, elarazinaide zuen irratzaio honetara. Gaurkoan, musika izango dugu izpide. Edo, hobesan da, kantua. Izan ere, Zazpi Euskal Lurraldeek inoiz emanduten kantarerik trebenetako bat izango dugu gure kroniketako protagonista. Julien gaiarre Nafarra. Urrelegiko baszuetan murgiltzeko prest, alaban ez baan az gaitezen kronikkan. Haben handi eta familie ezagunetakoak. Alakoak izan dira askotan, gure kontakizun hauetara ekarri izan ditugun pertsonaiak. Bizitzak alabaina, patuak bezala, ez ditu familietako armarriak begiratzen, edo ez bakarrik behintzat, bere autua egiteko. Emeretxigarren mendearen erdialdera sortu zen Julean Gaiarrek berak, inoiz jakingo esbasuen ere, sorioneko eritasun batekin jaio zen. Laringea atrofiatua zuen, deformatua. Eta horri esker, erronkariko hau munduko tenore ospetsuenetako bat izan zen bere garaian. Errastasunik ez, urrezko zehaskarik ez, Nafarroan, erronkariko baiaran jaio eta zizain julian. Hamairu urte zituela lagazuen eskola, Artzain lanetan hasteko, eskualde hartako bestain bat gazteren modura. Ezin jakin, hartaldea batetik bestera mugitzen zuenean, aziotesen kantuan. Bi urte gerozeago, bere aitak iriburura bidali zuen, saltoki txiki batean dendari aritzeko. Badirudi, gertakizun izun berezia izan zuela lanean zegoela. Dendaren aurretik musika banda bat igaro zen, eta gaiarre erabea, haien atzetik aldegin zuen. Doinu gilei jarraitzeko tentazioari iez egin ezin Noski bere nagusiak kaleratu egin zuen eta gurasoen etzeran bueltatu behar izan zuen. Presentame. Zientzia eta Unibertsitate ez bere ibilbidean, baina jakin badakigu aldiz, langile sutsua basela eta lehen aipatutako patu horrek berak toki eta un egokietan jarri zuela gaiarre. Burdinola batean, forjari eta errementari lanetan, Iruñaan eta Irunberrin. Yeah. Diotenez, gure gazteak lanean zen bitartean abesten zuen, eta horrek bere bizitza aldarazi zuen. Lankide batek gustora entzuten zuen bere haotz kordeen usta, eta iruñian sortu berria berriazen orfeoian kantatzeko gonbidapena egin zion. Eldu berriaren haotzaren kalitatea ikusita, edo entzunda, hobeto esan da, Bere ala hon zuten gaiarre, abez batxan, lehenten hore gizagainera. <tot>, Geniuren batek, diseinatuta zirudien, bide horretako urratxerabak igarriana iritziko zen orduan, Nafarroako foru diputazioaren eskutik. <tot>, Mila peseta, gaurko, zei eurorena baino asko zandiagoa zutenak, Horize izan zen diputaziotik lortu zuen beka kantu ikasketak egiteko, non eta italian, belkantuaren sorterrian alegia. Milan era eldu eta ia betegutsira osperako bide etengabea izan zen kantari nafarrarenak. Erroma, Paris, San Petersburgo, Boloña eta beste amaike hirietan lehiatu eta garaila etera zen gaiarre. Arik eta mila sortxinuntari ulogitamasei garren urtean, milango la eskalako munduko lehenten ore bilakatzera eldu zen arte. Eta zen gutxiago erako, beste entzat ezinezkoak ziren notak, iltrobadore piezak eskatzen zuen do sostengatua akazu, erraz lortzen zituen berak. Lehen esan bezala, bere trebetasuna eta gainerako doaintzekin batera, erronkariko kantariak bazuen beste inorke inorkesuen lanabesa aotza ingerutar hori lortzeko, laringe asimetrikoa. Nafarroako hospitaleak ondorioztatu du hori, dirudienez deformazioaren ondorioz, hoi baino aotz korde luzeagoak zituen. Bere herrian aldiz semekutsunuak ots organo bikoitzak zuela uste izan dute denbora luzez. Gaur egun ere ala dela pentsatzen dute askok. Medikuntza kalabaina benetako azalpena emateko gai izan da. Baina nola. Garigarria bada ere, gaiarraren lalingea, zuzenean aztertzeko aukera izan dute medikuek, kantariaren organoa formolean kontzer batuta gorde izan zutelako, mila sortzireun talagoita marrean, hilzenean. Jaiozen etxearen orubean bertan altzatutako museoan ikusgai dago, kantariaren beste inbat oroi batera, erretratuak, sariak eta gutunak besteak beste. esan dugu, astapen sumeak izan zituela gure gaurko protagonistak. Gerora, nazio ezaguna izatera heldu zen arren. Ala eta guztiz ere, inoiz ezuen bere jaioterria astu. Diotenez, alzuen guztietan bueltatzen zen etxera. Zenit artekoekin, gutunak elkartrukatzen zituela ere, jakinali izan dugun. Horietako asko, Gaiarrari eskainitako museoan ikus baitaitezke. Horiei eskardakigu, Iseba Juanak erronkariko izkuntzan, Euskararen aldaera batean alegia idazten ziola. Aregeiago, gutu horiek filologo entzat ikaragarri mesedegarriak izan dira, desagertutako Euskalkia ikertu alizateko. Diotenez, euskaltzaletasuna urrunera eraman zuen gure protagonistak, bain baino gehiagotan, funtzioen amaiera gisa Gernikako arbolare kantatu egin baitzuen, hala izan zen Europako hiriburu ugarietan, diotenez beintzat. Gernikako arbola da bedenkatua euskal arte Familias egin lagunak bizitatxeko ez ezik ospearekin batera lortutako aberastasunaren sati bat erronkariarrekin partekatzera ere bueltatzen zen. Errepide honbat, frontoia eta orain dekerearen izan adraman eskola bat izan ziren sort terriari eginiko opariak. Aipagarrienak, baina ez bakarrak. Biriniotako baiar iparraldearekin lotuko zuen trenbidea eraikitzeko proiektuare egin zuen. Inoiz gauzatuko zuen arren, filantropoaren eriotzaren ondorioz. Haren bizitzan marrastu zuten, jeinu horiek, ahotz paregabean oparitu ziotena, gazte eramatea erabakit zuten nonbait, eta berrogitasei urte besterik ezituela zendu zen. Seguruen eik, bizitza osoko egunik txarrena izan zuen Madrilen egonda. Bizet maizuaren errezitaldi bat eskaintzen, nota horrotz bat gauzatzen ari zela konortea galdu zuenekoa. Gaizo zegoen, eta depresioak iota, gainean gertatutakoaren ostean. Min biziak eraman zuen azkenean, orain dela euntagoita bi urte, mila sortxeruntal arogei tamar garreneko urtarriaren batean urte berrian, alegeak. Gaiarren ospetsua izatera helduzela esan dugun, eta lagun ezagunak ere izan zituela gaineratu beharra dago. Mariano Benjure, Zola Bernard eta Arturo Kampionkazu. Garaiko Euskal Herritar Famatuak ere izan zitua ena dizkide, iparra girrebera besteak beste. Eta malez, ez dugu gaiarreren ahotxa Inoiz entzuterik izango. Izan ere, emere mendearen amaien hartan, fonografoak edatzen hasi baino lehenago hau txizen gara jartan munduko hau txik itxi eta ederrena. Inoiz ez tabaidatu izan da grabatu zuten edo ez, baina soto zahar batean gordetako arribitzirik agertu ezean, honetan zori gaiztokoak garela pentsatzen jarraituko dugu. en Tutensaus. Estas, estas, et a yo la Ya tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que están en bilbo ayunando en, en contra del tren de la velocidad. Zopa, ¿nos escuchas? Eh, sí, te escucho un poco bajito, pero te escucho. Un poco bajito, vamos a ver si conseguimos que nos escuches bien. Y a ti se te escucha bien, ¿eh? Vale, hmm. Pues nada, lo primero que, que te queríamos preguntar es cómo, cómo estáis llevando este ayuno y cómo, cómo lo estáis sintiendo y, y bueno, ¿Qué, ¿Qué tal qué tal estos días de, de ayuno y, y de actividades y el calor de la gente? cuéntanos Coméntanos un poquito. Bueno, pues yo creo que de momento lo estamos llevando bastante bien. Hay gente que había hecho ayunos antes también y dice que este se le está haciendo menos duro que los anteriores. Así que de momento lo llevamos bastante bien. Hay días que estamos que alguien está más alto y alguien está más bajo y, y así llevamos la semana. Pero, ...pero bueno, en general no hemos tenido ningún ningún problema... ...así que a nivel físico, o sea, más físico, pues pues muy bien. Y luego a otros niveles, pues de alguna manera sí que ha sido una sorpresa... ...porque al principio no nos veíamos con demasiada fuerza, fuerza para afrontar esta semana... ...pero como estaba diciendo Sabi antes, sí que es verdad que, que al final... pues se ha, ...se ha acercado bastante gente de, de diferentes colectivos... a pues a participar, aunque sea un día, unas horas, y, y eso pues te da bastante fuerza. Ayer a la tarde, por ejemplo, estuvimos en, en Durango y la gente del Gasteche de Durango estuvo estuvo en la calle con, con nosotras repartiendo panfletos y en la pancarta y, y fueron como nueve o diez personas del Gasteche que además decidieron pasar todo el día sin comer también, ¿no? Entonces, pues enterarte de esas cosas sí que te da un empuje para para seguir adelante. Ajá. Uh -huh. ¿Y, y cómo se os ha ocurrido meteros en, en este en esta acción así porque es una acción bueno un poco contundente no estar así sin comer y, y bueno para reivindicar pues la situación del tab la situación de, de lo que el dinero que están gastando no un poco que era el lema de esta acción del tab nos deja el plato vacío sí mm. la verdad es bueno pues cada cual seguramente tendrá sus sus motivos no pero mm. Eh somos gente que lleva bastantes años en, en la lucha contra el TAF y que ha participado de pues de diferentes acciones y diferentes movimientos, asambleas, plataformas, etcétera, contra contra el TAF y, y ahora bueno, pues ante la propuesta de Mugito de de ayunar una semana, pues pues nos animamos a ver si pues conseguíamos un poco más de sensibilización en la población y también de ...pues más repercusión en los medios de comunicación, ¿no? También porque ha llegado un punto que desde que empezaron las obras... ...y según las obras van avanzando en diferentes comarcas... Eh, ...pues la desilusión o así, pues fue muy grande, ¿no? Cuando ves que, que te van destrozando todo... ...y ves cómo van creciendo los los puentes y los túneles... ...y, y era un poco también una manera de, de decir que... ...que en realidad no está hecho, que falta muchísimo... ...para hacer del TAF y que entonces que sigue teniendo sentido no la lucha contra el TAF y sigue teniendo sentido su, su paralización. Por una parte, por el lado económico y por otra también, por el lado social. ¿no? Mientras no esté en marcha, pues pues no han ganado. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues, pues un poco es una apuesta en ese sentido. Sí que y, puede... Perdón. perdón. No, dale, dale, vale. ya dale. Y has hablado antes de los medios de comunicación... No sé qué tal veis vosotros, si se le está dando algo de bombos y... No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, ¿Cómo han tratado, es, ¿no? cómo han enfocado? Nivel, sí, como... Bueno, pues, pues más o menos. Eh, la parodia del primer día sí que tuvo su, su impacto, porque así por casualidad o porque no tenían otra cosa que hacer, no sabemos muy bien, eh, apareció la TV y aparecimos en el Teleberry del mediodía, lo cual pues bueno sí que te da bastante bombo y, y el domingo aparecimos en, en Gara Berria y y en las y en los periódicos digitales también de, de los periódicos. Desde entonces nos han hecho eco que sepamos más de pues el resto de crónicas que les hemos enviado y fotos etcétera todavía no no han salido. Esperemos que, que la de hoy con la acción de enadis que ha sido un poco más espectacular, pues pues volvamos a tener un un sitito, ¿no? pero bueno, sí que se está difundiendo bastante eh, en el blog de, de Mugitu y también eh, otros, otros movimientos y otras organizaciones que, que han participado están haciendo un seguimiento, pues como en Vizcaya y otras organizaciones que pues, van, van poniendo las, las noticias sobre el ayuno todos los días en, pues, en sus Twitter y sus blogs y cosas demás y yo sí que, sí que noto igual o sea no igual concretamente con el tema de Ta pero que la gente está cambiando su discurso en torno pues bueno pues esta crisis que nos han creado no y todo esto de, de la necesidad de, de grandes construcciones infraestructuras ¿no? la, el gastarse dinero en, en este tipo de, de proyectos ¿no? como puede ser el tren de alta velocidad o la supersur o O, o yo que sé, o, o, o un San Mamés, o, o un superpuerto, y, y bueno, la gente sí que sí que está tomando un poco de conciencia, eh, pero claro, las obras siguen para adelante, por otro lado, ¿no? Y, y yo no tengo claro en, en qué estado están las obras del TAF, para que, bueno, si, si realmente no acabamos concienciándonos, podríamos parar o llegar a, a paralizar un poco pues toda esta sangría que, que llevan naciendo ya pues un, unos cuantos años, ¿no?, desde que han empezado las obras. Sí, las obras siguen adelante en algunos tramos, eh, pero sí que es verdad que, que ahora mismo están cambiando o han tenido que cambiar parte de, del proyecto, pues por ejemplo las, las entradas a las ciudades, porque ya han decidido que el presupuesto no les da para tanto, ¿no? Entonces van a hacer ahí una chapuza provisional que, que vamos, si antes tenían un argumento, era de la velocidad y era ni siquiera les, les sirve ese argumento, ¿no? Sí, es que la parte igual, sí, lo que, como bien ha dicho Esti, los accesos a capitales es técnicamente y económicamente para ellos es lo más, los tramos más complicados y si sí, lo están dejando provisionalmente, pero sí, de una manera bastante cutre y bueno, a ver que, para ver en un futuro si en teoría la crisis levantase y, y podrían pagarlo y pues hacer los accesos, pero así tienen bastantes, bastantes problemas y de hecho, de hecho hay un recorte que con los presupuestos del tap al año que viene hay cierto recorte o sea, van a, van, a, van a meter menos dinero y, y se ven o sea ya la situación está siendo cada vez más extrema o sea sobre todo claro lo que pasa lo que parece es que claro está afectando bastante antes a los de, a, a, a los presupuestos de, de gastos sociales los gastos sociales que a los gastos como el TAP o el militar ¿no? que es que por ejemplo lo que he comentado ha, ha venido a colación de a a colación de la, la, la consultación que hicimos el martes no o sea, anunciar el gasto de militar y el TAP que eso Pero pero la verdad es que está viendo mal. Y, y bueno, pues luego el trazado, eh, la griega vasca se está quedando, hay, tiene riesgos de quedarse medio aislada. O sea, porque por ejemplo eh, el Estado francés ya ha dicho que, que la, la uh -huh. conexión la conexión con, con el Estado español, eh, o sea, con la griega vasca, eh, vamos, esa conexión de Porro Bayona y así, que igual hasta el, hasta el 2020 y algo, pues que no es, se prohíba. Ese ¿verdad? es otro tema, otro otro pregunta que tenía aquí apuntada, ¿no? Y es que, y también hace poco pues ha habido movilizaciones, ¿no? en contra del tren de alta velocidad en pues bueno, en en Iparralde. Sí, además es que en Iparralde además la, la posición es muy amplia, o sea, eh, aquí aquí los que nos movemos contra el TAP, digamos que que bueno, pues, pertenecemos a un ámbito político concreto. Y, y de ahí, pues eh, la gente pues pocos, la verdad es que son excepciones los que hablan contra el tren de Tablestea, pero ahí es que prácticamente todos los todos los cargos de to, todos los eh, cargos políticos de de Iparralde, o sea, prácticamente bueno, o sea, es que están hablando en contra, o sea, hay un momento muy amplio, un uh -huh. momento de alcaldes, el eh, sí. Con el tema del ayuno también, aunque el día 1 se acaben en, en Nafarroa, también va a haber luego un ayuno en, en Bayona de un día este fin de semana. Pero es como una manera también de, pues de unir las luchas ¿no? de, de todas las provincias. Claro, con lo que hablábamos antes también de que pues aquí el apoyo con el apoyo al movimiento contra el TAP no es tan amplio como allí, pero también se empezó, cuando empezó el movimiento, también se empezó bastante fuerte, ¿no? Se ha ido como diluyendo con los años... O cansancio insancio también... el trabajo criminaliza criminalizador lo ¿no? que, que también ha causado su efecto la porque si sí, la represión yo creo que ha hecho aquí un trabajo fundamental a ver. Y todo ha tenido que ver ¿no? el, o sea, al principio tampoco era muy fuerte los primeros años no era no era muy fuerte la verdad la, la lucha contra el tal luego tuvo unos años de, de auge muy importantes donde bueno pues eso, pues empezó tanto a nivel local como a nivel más, más nacional pues empezaron a haber Pues grandes movilizaciones, acción directa, etcétera. Y, y sí es lo que estabais diciendo. O sea, una parte es el cansancio, una lucha de muchos años, ¿no? Creo que ya tiene, no sé, 18 20 años de, sí. de lucha contra el tren de alta velocidad. 2004, que, creo, sí. O sea, que, perdón, eh, 90, 94. 94, ¿no? Pues 18 años, pues que ya va... Y por otra parte, bueno, lo que decíamos, ¿no? También eh, la decepción que causó el comienzo de, de las obras y darlo ya como, como una batalla... ...por dar la batalla por perdida, ¿no?, que también ha pasado en, en varios sitios... ...y por otra parte el tema de la criminalización, ¿no?, la criminalización contra contra cualquier cosa... ...que sonara antitaz durante, uh -huh. pues eso, pues fue creciendo, creciendo, tuvo una parte de represión... ...muy brutal y violenta y muy, así como muy obvia, ¿no?, pues eh, uh -huh. pues como en, en Urbina, por ejemplo, en el 2009 y desde entonces ha sido una represión pues mucho más sutil o que pasa más desapercibida que es la represión judicial, uh -huh. pero que, que también ha tenido su impacto porque las multas son son altísimas, ¿no? Bueno, y ya pues lo que comentábamos, ¿no? Eh, pedir 10 años de cárcel por tirar una tarta a quien sea, pues es una barbaridad. Uh -huh, uh -huh y eh, sí. yo para bueno quería preguntaros ya un poco para ir terminando también si queréis comentar lo que queráis pues no hay ningún problema ¿no? pero bueno para estos días aquí en vizcaya ha comenta un poco soy por encima pero que nos queda que hay programado en vizcaya Sí, hay para bueno la gente que, que quiera moverse han dicho que terminabais en, en Basauri verdad ha dicho no me Sí, mañana mañana a las 12 en la, en la facultad de leyoa hay una concentración en la plaza miuel la y a las doce y media la presentación del dossier de, de los tartalaris uh -huh. y luego a la tarde pues eh, está bastante bastante disperso y bastante lleno de, de actividades porque a las 7 está la presentación del dossier de los tartalaris en, en galdacao a las siete y cuarto A las siete y cuarto en, en el gaste local de Deusto eh, hay una charla que si la traducimos sería como la actualidad, del, la actualidad del fraude, más o menos. Está puesta en euskera, pero la, la traducción más o menos sería esa. Y a las, a las siete y cuarto también en, en Durango va a estar eh, Roberto Bermejo en la, en la Escuela de Idiomas hablando sobre grandes infraestructuras y crisis y para quien no necesite tanta charla y así que era un poco más de jueves este estudiantil, pues a las 8 en la ecochea va a empezar un un de agua, donde pues estaremos bebiendo el agua de, del Pagasarri esta que nos han traído de los manantiales de uh -huh. por allí, súper rica. Así que quien quiera más un poco de quien quiera colaborar, pero, pero así de una manera más lúdica, pues también tiene opción. Y el, el viernes a la mañana, es a la, eh, en dos institutos van a hacer paro con charlas de una hora y van a hacer pues un ayuno simbólico, van a tener recreo sin palmera, o sea, es recreo sin maiketaco. <risa> y luego, a partir de las 12, en Basauri van a colocar una, una carpa donde va a haber pues mesa informativa, creo que va a haber una charla sobre las condiciones laborales de la gente que trabaja en el TAF, Eh, sellado de billetes, etcétera. Y luego todo el mundo se irá al gasteche de Galdacao, donde va a haber cineforum y donde se pasará esa última noche, que es eh, la del ayuno masivo. Y el sábado a la mañana hay una concentración de 10 a una en la rotonda de, de Galdacao, que van a participar pues diferentes agentes sociales, sindicatos, etcétera. Y a las 11 pues eh, la gente que estamos ayunando ya nos llevarán hasta Anchola a, a entregar el, el testigo, donde nos estará esperando la gente que va a empezar en Guipúzcoa. Uh -huh. pues y nos bien. iremos a comer. Sí, bueno, yo, igual un pequeño apunte, eh, no sé si cómo, cómo lo verás tú, pero yo estas, estos días lo que, no sé algo bonito que me ha parecido es que el, el hecho de estar en la cochea, no un sitio concreto... Eh, No sé, sí que para la gente de alrededor, ¿no? que se ha acercado, o sea, bueno, que ha sido sí que ha sido un núcleo importante, ¿no? y es ya tenían como referencia ese, ese espacio. Entonces, si querían colaborar o participar o sumarse al ayuno, venían ahí, ¿no? Y yo creo sí, ha sido bonito, ¿no? Ese, ese espacio que bueno, bueno, ha sido bonito, no está siendo bonito porque todavía estamos sí, estamos ayunos, ¿no? bonito y además un lujo, porque creo que somos casi los primeros que conseguimos hacer un ayuno sin pasar frío. O sea, <risa> que es muy importante en esta época del año. Así que sí, sí, sí. estoy siendo una gozada estar aquí y sí que es verdad que, pues eso, es una referencia y, y la gente se pasa a cualquier hora del día, pues aunque sea a charlar o a darnos un ánimo un par de minutos, lo cual agradece y da, y da bastante fuerza. Sí, pues, pues muchos ya. ánimos es. a Esquerricasco por estar ahí con, con nosotros. Y, bueno, pues eso, ánimo y a darle. Eso es, y que paséis vale, el testigo vale. sanos y salvos todos. Vale, va, es vale. que recasco Venga pues, en abur. En abur. Garra el informativo de Irola y Ratia. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la noche abordaje en south la primera mitad de los 90 pues llegó a grabar y a editar como como 5 lps una cosa así eh, pues eso en una onda de hard rock eh, aunque creo que también tenían un sonido en los primeros discos algo algo extraño no mezclado con psicodelia y tal y bueno eh, luego ya parece que tiraron hacia algo más clásico entre comillas y un grupo liderado por cory claire el motor de la banda compositor cantante del grupo y, y bueno pues he elegido un disco que según los vamos según la, el público que más ha seguido a la banda seguidores pues es quizás uno de, de sus mejores trabajos el quinto lp del año 1995 titulado space age playboy y vamos a escuchar alguna canción ellos son warrior soul también estarán en directo este esta noche de Halloween en Bilbao. El tema que vamos a escuchar así en primer lugar se titula Let's Get Wasted. Si es que si es que lo, lo consigo localizar. Eh, bueno, comentaros que las entradas están aún... Eh, se pueden pillar anticipadas a 15 euros y y, y, y... y en taquilla creo que serán 18. Creo que es un precio razonable teniendo en cuenta que son dos grupos internacionales y hay una tercera banda y bueno, creo que que bueno, está bien el, el precio de la entrada, vaya, aunque lógicamente, tal y como está el tema, eh, no mucha gente se lo puede permitir hoy en día. Bueno, vamos con ese Let's Get Wasted de Warrior Soul. Ya veremos lo que nos ofrecen Warrior warrior Soul el, en Bilbao el miércoles. Eh, desde luego temas como este prometen. Eh, este Let's Get Wasted que acabamos de escuchar de su disco Space Age Playboy del año 1995. A partir de ahí parece ser que la cosa ya decayó un poco. Que al cantante, al líder de la banda se le fue un poco la olla. Empezó a hacer cosas, algún disco en solitario o algo así. Y bueno, digamos que el periodo realmente fructífero y... Y a reseñar de la banda, pues fue esa, esa primera mitad de la década de los 90, con cinco discos nada menos, y, y bueno, supongo que los aficionados, los fieles seguidores al sonido hard rock, al heavy, al metal, eh, estarán pendientes de este concierto en Bilbao de Warrior Soul. Eh, vamos a escuchar un tema más, vamos a ir con The Pretty Faces, y aquí los tenéis, Warrior Soul. Ahí queda eso, así se lo hacen Warrior Soul y ya veremos cómo se lo hacen en el Café choquia Chokia el, el miércoles, día 31 en esa noche de rock and roll eh, que en la que también van a estar Diesel Dogs, a los que ya hemos escuchado desde Madrid y, y Los Devil Dogs, que es quizás pues sin duda lo que más nos atrae eh, lo que más se acerca y lo que a nuestros gustos y, y para nosotros el plato fuerte, poder ver a esta banda de New York en directo eh, que bueno, en esta en, en este caso van a venir sin, sin una de sus piezas digamos clave que es Andy Gortel guitarrista y vocalista de la banda eh, pero bueno, mmm, como sustituto está Mike Mariconda que bueno, también ha sido ha estado ligado al grupo desde los inicios porque, eh, porque fue productor de los primeros discos de la banda y, y bueno, incluso miembro de, del grupo, entonces pues creo que que es quizás el mejor sustituto que podía tener Andy. Eh, en este caso Mike Mariconda, que bueno ha sido un tipo que sigue en activo produciendo discos y participando en bandas. Eh, y nada, pues ahí les tendremos a este trío, a los Devil Dogs, eh, como os decía también, eh, formados a finales de la década de los 80 y también unos cuantos discos en, en esos primeros años 90, que eh, Discos que editó el sello Crypt Records y, y que produjo Mike Mariconda eh, Bueno, vamos a escuchar algunas canciones, el, con ellos nos vamos a extender un poquito más Porque, yo como os digo, es quizás eh, lo que más nos atrae de ese concierto de esa noche del día 31 en Bilbao, en el Café Anzokia eh, Vamos a empezar con esto que se titula Shack the Dog, que son es un tema de, de su primer LP que se publicó en el año 89, si no me equivoco, y aquí están los Devil Dogs, un rock and roll garajero, y aquí sonando ya. Come on, baby, suck the dog. Now you wanna. Keep on up, baby, suck the dog. You know now baby, suck the dog You know now baby, suck the dog You know now baby, suck the dog But Come on baby, treat me like a god Tú tensaos. Estás, estás. Etero, la verdad, Hola, me llamo Pachi Bengochea. Tengo 17 años y soy de aquí, del Valle. ¡Oh! ¡Ancho! ¡Atorrones! Valle, el eh, cabón. ¿Me importaría firmar una autógrafo, por favor? Sí, claro. ¡Déjame pasar! Por Dios os juro que mañana mismo tendréis asediado el palacio con todo el ejército de su majestad. Baztán. Reivindicación de la memoria. A primeros de octubre fue la fecha oficial de estreno de esta interesante película de Iñaki Elizalde. Y ha tenido que pasar algo más de un mes para que se estrene por aquí, en Bilbao. Supongo que habrá solamente una o dos copias y es ahora cuando le ha tocado llegar a la capital vizcaína y así yo la he podido ver. No sé muy bien cuánto durará en cartelera, pero por si acaso yo me apresuraría, ya que aunque parece que ha funcionado bastante bien por Gipuzcoa y Navarra, las cosas de la exhibición son misteriosas y desde ahora deciros que creo que la película que nos ocupa merece la pena. Baztán es el primer largometraje de su director, el pamploní Cañaki Elizalde, quien acumulaba experiencia en el campo del cortometraje y es autor, entre otros, de Pasternak, un cuento de Navidad, corto que logró varios premios, entre otros, en el Cinebi. En Baztán sorprende lo ambicioso del proyecto. Pese a notarse que el presupuesto es más bien ajustado, pues la peli está está lograda y es ambiciosa. Parece que en origen todo partió de una... Idea para un cortometraje, una historia sobre Agotes en la Edad Media que eh, en origen salía del deseo de los propios bastaneses que querían un film que reivindicara la figura de la gote y además denunciara la persecución y discriminación sufrida por este colectivo humano de orígenes inciertos. Luego no sabemos cómo la cosa crece hasta convertirse en este largometraje, un curioso film histórico interesante, a veces didáctico y constructivo. La película tiene dos texturas muy diferentes y distintas historias dentro de ella. Tenemos por un lado la historia de una pareja de agotes que bautizan a escondidas a su hija en la iglesia y pila bautismal del pueblo y las consecuencias que traerá este hecho inofensivo. La historia nos sitúa en el siglo 16 y está rodada de forma clásica. Efectivos claroscuros, planos largos y una cuidada ambientación. Si nos atenemos solo a esas imágenes que recrea la película histórica estaríamos ante un buen film de este género, pero no solo esto tenemos en Baztán. Hay otra parte tan interesante rodada con un estilo documental, natural, casi contemplativo, que es una especie de making of. Y aunque nunca vemos las cámaras, y asistimos a la preparación de la película, con la implicación de los vecinos del valle en esta. Y bueno, una y otra historia, la del fin de época y el tiempo presente, están mezclados de forma natural en un hábil montaje que hace que sigamos las distintas historias con interés a pesar del aparente desorden. Pero no solo esto, ya que en la parte, digamos, documental o como documental, hay un indagar en la figura del agote. Una de las primeras secuencias del film nos muestra una clase donde el profe pregunta a los alumnos a ver si alguien sabe quiénes son o eran los agotes y, bueno, uno de ellos responderá que, que los de Bozate, el barrio del Valle donde vivía esta comunidad. Luego veremos al autobús escolar pasar por aquí, por Bozate, y a los chavales que ahí se bajan. Además tenemos a una periodista o escritora que está entrevistando a un hombre, un artista, un gote que le va a explicar quiénes eran y lo que ocurrió. Y por si esto fuera poco, en el film tenemos también referencias varias y un claro homenaje a Vacas, la película de Julio Meden, de 1992, que se rodó en el mismo valle. Además, los protagonistas de aquellas vacas también protagonizan esta, Carmelo Gómez, Chema Blasco y Cándido Uranga, quienes se encuentran en esta película y rememor rememoran... Pues la del 92, por cierto. Otra cosa bastante importante. El guionista de aquellas de aquellas vacas es también el guionista junto al director de la, de la de hoy, de Baztán. Hablamos de Michel Gastambide, reputado y premiado guionista que ha trabajado junto al citado Meden en, o Enrique Urbizu, por poner un ejemplo. Baztán es un film sobre la memoria, sobre el olvido de la memoria, título además de un corto documental de Elisalde al que se alude directamente. Este film, que habla del presente y el pasado del Valle del Baztán, tiene, en mi opinión, algunos momentos en los que se pierde un poco, quizás una excesiva ilustración folclórica con la puesta sobre la que nos hablan, por ejemplo, aunque aquí también tenemos el homenaje a vacas. La película es interesante, se sigue bien y con, y con interés val, valga la redundancia los actores profesionales están muy pero que muy bien además de Carmelo Gómez Cándido Uranga o Blasco tenemos entre otros a unos formidables Joseba Paolaza o Nac entre otros por otro lado en la parte más documental con los vecinos del valle el tono medio está conseguido dejándonos una sensación de naturalidad y frescura bastante estimulante estoy pensando en concreto por ejemplo, en las escenas de las mujeres del valle que trabajan con la sastra de, del film, preparando los trajes de época, los diálogos, las risas, el ambiente, son como deben ser, por lo menos como yo pienso que deben ser. Este film, sobre la memoria, no nos arroja mucha o ninguna luz sobre el origen de este pueblo, estas gentes que habitaron en el sur de Francia, norte de Aragón y valles navarros de Roncal y Baztán, principalmente, sufriendo una bestial discriminación que es lo que nos recuerda el film y además se prolongó hasta el siglo 19. No creo que sea intención de Lizalde hablarnos del origen y darnos explicaciones, pero sí reivindicar a estos agotes, este pasado que lógicamente se entronca con el presente. Estamos ante una interesante reflexión sobre el pasado, un film ambicioso y por qué no irregular, pero muy pero que muy estimulante. Creo que estamos ante un director inquieto y prometedor y ante un film de calidad además básicamente Euskaldun lo que es y mucho de agradecer animaros y acercaros al cine para disfrutar de esta historia Patan. He hablado por el fuego holly motors vuelve leo carax este pasado este pasado fin de semana me acerqué a mis cines favoritos a ver esta película holly motors iba más expectante que otras veces con ilusión por un lado y miedo por otro. No tenía muy claro qué es lo que iba a ver, ya que estamos ante un film del impredecible y transgresor director francés Leo Escaras. Su película, Holy Motors, participó en la sección oficial de Cannes y levantó encontradas opiniones. Que iba de espantosa a e inconmensurable. De infame a bellísima. Estaba claro que no iba a haber algo del montón, y creo que esta Holy Motors no dejará diferente a nadie. Habrá a quien fascine y divierta y a quien le espante. Leo Skarax es un director que se dio a conocer en el 84 con Boy, Mads, Girl, Chico, Conoce, Chica, una película que, se, que le emparentó con Dreyer, con Jean Coteau, Godard o Bresson, que se convirtió en un film de culto y gracias a él la crítica francesa calificó al cineasta como el único cineasta francés auténtico de los 80. Luego en el 86 vino Mala Sangre, un extraño film fantástico que transcurría en un futuro donde circula un virus cercano al SIDA que mata a los que practican el amor sin amor. Otro film de culto, raro y fascinante, con una estética cercana al cómic. En el 91 vino La maravillosa Los amantes del Pornneuf, una historia fascinante sobre el amor de dos indigentes alcohólicos en el París de Postal, de los lujosos grandes almacenes Lesa Maguitan y El Pondnef. Otro film maravilloso, una película que además fue bien recibida por la crítica, pero tuvo muchísimos problemas para conseguir financiación. Al director se le fue de las manos el presupuesto, resultando carísima y provocando desencuentros con los productores, lo que hizo que el director perdiera el crédito que tenía y pasara a ser considerado un director problemático con el que había que evitar trabajar. Esto hizo que este, el antaño en fan terrible del cine francés, tardara ocho años en volver a presentar un largometraje. Pola X participó en Cáncer en el 99 y fue bastante vapuleada por la crítica. Yo la verdad es que no la he visto. Desde entonces han tenido que pasar 13 años para que vea la luz esta extrañamente hermosa Holly Motors. En el 2008 rodó una de las tres partes de la película colectiva Tokyo, con Bong Joon-ho y Michel Gondry. Holy Motors, como ya he dicho, participó en Cannes, pero donde ha dado la campanada ha sido en la última edición del Festival de Sitges, logrando los premios de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Film Europeo. Holly Motors es una película bastante surrealista, que podríamos calificar incluso como cine experimental, y además es una obra artística inmensamente libre de un director genial. La película, y abro comillas para leeros, la sinopsis oficial. Seguimos 24 horas de la vida de un ser que viaja de vida en vida, como un asesino solitario y frío, yendo de una presa a otra. Este ser a veces es hombre, a veces mujer, a veces joven, a veces viejo moribundo, a veces miserable, a veces adinerado. Encarna personajes como si se tratara de una película dentro de una película. ¿Pero dónde están las cámaras, el equipo de cine, el director? ¿Dónde está su casa, su familia, su descanso? Cerramos comillas. Teniendo muy claro que las sinopsis muchas veces llaman a engaño, hay que decir que algo de esto sí es la película. Su protagonista es Oscar, un hombre que se desplaza en una limusina blanca por París, de cita en cita. Tiene programadas nueve citas, como le indica su choferesa. Estas citas no son con gente, sino que él se transformará en otras personas para vivir, más que interpretar, Un fragmento de vida. Estos personajes los vive Oscar intensamente. Algunos le afectan y muchísimo. Van desde la anciana mendiga a un actor de stop motion, al estrafalario y monstruoso Messier Merde, personaje que conocimos en Tokio, un ser infecto que habita las alcantarillas, el inframundo y sale al exterior sembrando el caos, el terror y el estupor. En este fragmento asistimos a una especie de versión libre de La Bella y la Bestia, con Eva Méndez como la bella, en el papel de una modelo secuestrada por la bestia. ¿Será también Oscar un amante, un asesino, un padre con un hija adolescente? ¿Qué nos quiere contar Carax con su film? La verdad es que no lo tengo claro. A primera vista parece que habla del propio cine, del trabajo del actor, de lo doloroso de la creación artística. O quizás simplemente hable de la vida, de una moderna sociedad extraña, paranoica y cambiante. Como a mitad de la película entra en la limusina un personaje interpretado por Michel Piccoli. Parece un productor. Y este emprende un diálogo con Oscar que a priori... Pues podemos pensar que va a ser clarificador, pero no lo será. Ni creo que lo pretenda. La belleza de la mirada... Está... Perdón, la belleza está en la mirada de quien observa, pero si deja de mirar, este es uno de los diálogos, una parte del diálogo que tienen Piccoli y el y el personaje que, in que interpreta a Oscar. No es Leos Karas amigo de un cine explicativo, tampoco hay que acudir al cine siempre con la intención de entender, a veces solo hay que dejarse llevar y sentir. Para ver Holly Motors hay que entrar en la sala libre de prejuicios y dejarse llevar. Asistimos a un extraño film total, lleno de diferentes fragmentos, aventuras, padecimientos de estos distintos personajes. No falta el número musical. Hay que mencionar también el encuentro romántico crepuscular en los desmantelados almacenes La Chamaguitán, donde Oscar se encuentra con un antiguo amor interpretado por Kiki Minos protagonizan en un escenario ruinoso y a través de un diálogo una historia intensa y de calado, con una hermosísima canción que interpretará Kili Minos en este fragmento que nos remite directamente al cine de Jacques Demy. Otras pues nos llevan a Jean Coteau, a Godard... Hay un claro homenaje también a George Franju a través del personaje de la choferesa de Oscar, interpretado por Edith Scope, la inolvidable protagonista de la película Los ojos sin rostro. Y voy acabando ya que podría estar hablando y hablando de Leo Scaras y esta película que ya estoy pensando en volver a ver. Holy Motors es un film extraño, surrealista, que no será plato de gusto para todo el mundo, pero que si entráis en la magia de la propuesta de Carax, estaréis ante una fascinante experiencia cinematográfica. Yo disfruté y mucho. Eta hasiko gara, bigarren ordu honetan, ja, hasiko gara EMARROK erratzaioarekin. EMARROK da, bueno, hemen aurkespena. Aupa lagunok EMARROK proiektua orain erratean eukiko duzue. Aurten pilieta hando egongo dira erratzaioa itzen. Jakin nahi paduzu esertaz duan EMARROK proiektu famatu honek, entzun gure lendabiziku erratzaioa. Saioak, abainaz, entrevistatua izango daren. Berak eta bera komentat komentatuko die ba sortu zen, elkarte handi eta humil honek izan jakisan zirenen eguna lortutako laguntzak, trabak, esperientzak eta esken finan lana lema esaten duen bezala iragana dira orain eta geroa. Espero dute, neska talde asko animatzea, parte hartzea eta erratira etortzea. Animo neska. Eta webunea vvvmarroco.com. Seguiremos con Aland programa intercultural de Tastás, que entrevista a Teresa Danguren, especializada en el mundo árabe, que ha venido a Escalería a participar en las jornadas sobre el Magreb, celebradas en Quechua. Y para terminar esta primera hora o esta segunda hora, perdón el 28 Encendido, hablará sobre las bandas más exitosas de la psicodelia californiana. Un éxito comercial de bandas como Jifreson Airplane, The Bers que muchas posibilidades y medios ilimitados a la hora de explorar nuevos terrenos musicales y que por otra parte provocó la desvirtualización y banalización del movimiento hippie y la contracultura californiana por parte de los más media. Eukal Herrian emakume soiliko osatutako zenbat musikaal deezagutzen dituzu, eta zenbat emakume bakarlari edo musika taldetan, eta euskaraz aritzen ari direnak, Kaixo guzti hoi? Aupa! Aupa! Lenenga joan zaudete! Programa berri horretan gure ez da musika munduan aritzen direne makumeak ezaguzteraztea. Eta horretarako, ando eta pili gaudemen. Oso ondo! Bueno, eta ezin, ezin obe, e, azaldu duzu pili. Eta, bueno, azteko, ba, gure, ba, proiektu hau, hasi zuen, emakumeak e, gaudemen. Aupa, zailoa! Aupa, ando, aupa, pili! Aupa! Bueno, haciko ba, gara, igual, galdera tipikoekin, baina, zelan naz izan proiektu hau? Bueno, ba, proiektuaz izan, e, 2000 eta marreko abenduan, e, ba, esan zidaten erakusketa bat prestatzeko, eta, buz, pues, kontudatu nintzen aldebala bala egin dana emakumena. Baina, bueno, pizkal denengo erakusketa izan da, alboratu neban ideia, eta, bueno, ia jarraian berriro recuperatu, eta pizkatik ikusten argaziak eta, jo, de repente kontudatu nintzen, bakarrik aberzlariak nituela ez, eta ba, hori, ba, gitarra jotzen, materia jotzen, edo bajua jotzen, ez neuzkala argazkia gau banilti manitun oso oso oso gitzi, eta hori, lehenengo galdera izan zan, zan, ze pasatzen den, ez dauz, edo nik ez atera argazkirik ez, eta bueno, e, de, galdera hortatik, asin nintzen, pizkat e, investigatzen, pues, bestetaldeak, ia bat zeuden, ez zeuden, eta bueno, pizkat hortik, asin proiektu osoa eta pizkat saiatu azaleratzen, asaleratzen eh pos eden oiek, pos, gehiago ateratzeko, es, ze den baina oso oso gizi. Bizka tortik hasi izan ideia, es, e, erakusketa hartatik. Eta berez erakusketa sentarako zen, bakarrik eh musika. Bai, erakusuta pos neu eh musika munduan ibiltzen eta sargaskiak ateratzen eta ideia sen hori pos neu gehindako lanak pos, e, azaleratzea, ez? Baina bueno, hori dio, la lengua ihanda pos nainen jarri denetik de jarri, ez? Bueno, hor egon san ideia hori eta ta politasan aurrera eramatea eta polita bai posaiatze aldatzen ez fiskat eh emakume geio bai bilatu gabe topatu zenuen hori emakumen argazkiak eh e zenutela eta hor cercatik e, izango zen ez hori da eh asmoabe bai osa pasatu zen hori ez e, zeudela emakumeak ez ta bueno neukara erakusketa prestatzen lehenengo ideia izan zen Po erakusketa bat prestatzea es, zeudenak, e, ze. baitaren, ez zeudenak jende ezagutzeko baitaren oskanak jende guztea zituen esagutzen. Oron hori izan zen pos, lehenengo ideia ez erakusketa bat prestatzea emakumena, postberaen biografiak sartzea eta gero postbera bebai, be bai Po galdetzea zelan hasi ziren, ze e, esperientzia aurki dituztenez, es? pixkato lanzan ideia eta erako ideia esan olako gauza txiki bat eta bueno, azkenian. <laughs> Amen gause, ez irratien saio bat egiten. <laughs> eta zure zure saletasun hori eh kamerarekin, no es director seden eh gende gustea igual saguches eta beti saudelako ez ezzen, eh eszenatokietatik hor e, anguloak eta bargazkiak e, ateratzen, ez? Ba hori, pues 15 urteetatik eh hasi nitzen eh eskun beharrean e, tabernetati poteatzen igual Pues nire garaian eh, jendeazten zan bezala ez, luzarratik edo holan, <risa> nego hasi nintzen, egipuzkoako eh, herri galduetara, kontzertuak ikustera ez, bate nire er gara izan zan garaia, eta boso hori biltzen nintzen ez, alaitzta maidan maizete izi ikusten, eta gero talde berriak esagutzen. Eta piskatolaz izen ez, hasi asin nintzen kamaratziki bategaz, es, nirek esan zen duzari tirar, kon objetibo fijo, ondino digitalik esezer, eta hori piskanaka evoluziñoa ez, askenean. Eta hortik kamarau behaguak eta argazki hobeagoak. Osa, dara mazu esan dezakegu amabos urtetatik <risa> eh... Hombre, amabos urtetako argazkiak eta orainkak ez daukat ezer ikusi Baina adibidez erakuzketetan dauz jarrita amabos urterekin ateratako argazkiak Igual pixkat jarraituta, eh, zelan juntsan eh, asuntoa Pues eh, pixkatik de hortatik... Eh... Es, piskatildoa jarraitziko, beste la informazioa dut joan dugu bidea. Horida, horida, oso ondo, oso ondo. <laughs> es, pues, piskatori, idei hortatik lehenengo pausua pa pues, izan zen igual, hau eh, vale, dut dana horreira mateko, jo, pues, behar da jendea presegoti eta batez ere pues, musikariak laguntza, es? Zaren esaten neban biografioiek eta gauzak eta elkarrizketak hitzeko, pues, behar prese gondazien, es? Eta, bueno, nola aurren beste denbora nera musika munduan, pues, atzeko partetik baina, Baina, jendeazko esagutzen eban, eta bueno, kontatu horietatik tiraka, pos, deitzen ibili nintzen jendari, eta piztu, daukatidei bat buruan nahi detegin, eta pos, zelan ikusten duzu eta pos, laguntzeko presenongo sineten, eta dana bai emon eta proiektu aurrera juntzan. Pizka dati prestatzen erakusketa, pasan urte osoa pasan eban argazkiak ateratzen, taldeak topatzen, argazkiak ateratzen erakusketa egiteko, Eta asunta hori izan zanez, pasadan urte osoa lortu, lortu materiala aurten e, pos, ondo ofizialki e, kaleratzeko, ez? Baina, bueno, Pasan urtean ja hingenun, ondarrun hingenun e, marroka aurrerapena. pena. Egon zan, an, ondarruko basati pizzerian, e, ia apiri jerti kasalora arte jarrita egon zan erakuzketa. Yeah. Eta pizkat, e, igual egon ziren hogeita zei argazki edo, argazki bako itza emakume bat, eta jendea bakarriko goitazia errezkirekin jendea jazaten zeban jo, ez nena bantzatzen horren beste zeudenik eta goitazia... Habeillatu behar dira, ez? Bai, bai, bai, ose, jendea flipauta eta goitazia eta gero asten jo, jopo, amenazten zarako e, dosein festival irutalde, taia bat dituzu goitamar, mutil Bai. Es, pixka... Baina, baina, bueno, ja jendea zizan, ez? Piskat hor... aus nartzen, ez? Edo... Claro, zube baiak ziren alpatu duzu, az, izan, izan zela bilatzea, ez? Azken finan, posori hasen e, argazki gutxi eta topatu naizmintuan geiago hori e, eta hori bilaketa hori nola egintzen uten Jo ba bilaketa pues Facebook bidez eh guztiak begiratzen pues eh etako egitarauak begiratzen kafean zoki e, plateruena pues edosein eh kontzertuak emona aldituen edosein aretoko egitarauak begiratzen beti eta hortik, es, esaten do, pues taldea bada uzko beharko dute. Da jotzen baute, posolan enteratuko gara, es. Piskatorti jumnia lortzen taldeak eta gero pos, proiektua proiektu hasita jendea pues ezagunen jende ezaguna eta azten hasten san ezagutzen dut ez dagiren. Ta pues holan piskat be bai, Eta zenbat e, zenbat talde edo alakoak zenbat talde eh Neskekin parte hartzen topatu aldituko eskolarrian. Horrela gote pronto esan da. Gu proiettua zi genunean, Euskaraz esegoen inor, momentu hartan. Osa, baintzat guk ez genuen topatu ez? egongo ziren, baina... Baina neskez osaturiko talde guztia edo... Talde guztian neskena, pasadan urtean, gu ez genuen topatu holan. guk ez topatzea ez du esan nahi, esegoen or... Baina bai da, deigarria, bilatzea jo eta esegotea horren agerian ez? eta pixkate elburu hori izan, jo, pos, egon behar dira, ordu, no hau baina agerian jarri behar dugu, ze bestela neskak ez dute ikusiko referenterik, ez? Aria. Nik ez baditut ikusten beste neska batzuk ez denatoki gainen, ba, ez nahi, xa, animatuko, ez? Beti ikusten baitut mutiak, pos, mutiak mundua da, ez da, neskak ez dira animatuko, ordu, hori bilatzen jenuen, ez? Ez er, er referenteak e, egotea. Ba, elburu batzuk zen den, ez? Horri, egiteko... eta horita, ta, neska bakarri eta euskaraz, ba, esan horten, e, osiz genitun topatu holan. Badaki gulen bat zeudera pues, jauko barik olan, eta maiz eta eziar bere garaian laun eska izan zirela Baina... baina ja oin ja zigarapillo bato batzen ez? Eh? Erderaz bagenekien pues, Las Gulebras, Las Balliun, an, Nafarro aldean ta eta holan bere garaian pues, e, be, Belladona, e, Biudanegra, Matraka, Las Bulpes B, baina... Hauri... Ez zeuden, ez zeuden aktiboan, hau etanak aurten pues bueno, moten du edo, agertzen ari direla, kontatu gehiuditugu, edo, ditugu, edo yeah. lo bueno. modan da, ola, ez dakik gu. Berez, normaiten e, baldin badaki talderen bat, esan handezake, deitu, holida. airola irratira, edo email bat bidali, edo Facebook bedidez, eh? ernik badakide talde bat, aboek dira, jakiteko holida, holida. guztiok. Jendea, joatea pasatzen dakien talde guztiak, ez da, ez du zertan izan behar bakarritana neskak, ez? azkenan... ane mutila be hor behar ditugu, ez? mutil bate, o sea, talde baten agotean eskaketa mutila be, jolo oso da, o sea, askenean be mutilek onartzen da ben eskak egotiak, bueno, onartu. Yeah. O sea, mutila, mutila de be ardira, dena talde guztia ez taiz lanesan san. Bai, bai, baina ulertzen da. Ulertzen da, es. Ulertzen da, bai, bai, bai, bai. Es ba hori, talde batenbe bain naiz eta mutilak egon neska beldin bada oso gitarra jotzen edo no. bateria ba joan edo no. holakoak, o hori o sea, be bai guri esatean eska horiek, ez? Es? Bai, eta beratsa da. Noski, baina hori lehen komentatzen genuna, instrumentoa jotzen oso neskagitzi dauzela eta horiek bat horiek atera behar ditugu pizkago gehiago agerian jartzera. Saberzlariak euskal herrian asko dauz Oal horren beste kantu txapelketaren ondorio izango da, da Batek da ki Baina, adibidez nik e, irakuri nuen hori oso galdera simplea, baina harritu nien e, duena Zela, zenbat bateri jole emakume ezagutzen dituzu, hostia Zenbat ezagutzen dituzu bando Joder, baina nio horrela, pronto, ba, bi bakarrik esan alditut. Bi, aurreko aldau ikusi zenitut bueno, ba, dagoza aurin. Joder, baina, irakurri nuenean hau, zela e, festival horren baina denago, baina joder, e, orain bai e, txipa aldatu dugulako, edo, edo, edo dudalako. Eta hori da gure bete beharra igual hemen, e, saioenekin. Baina, ostia, egia da, igual jatxe dut nire burua, bost urte atzerago, Eta es, bi bakarrik edo ge, o sea, geratxinek oso gutxi. Da, hori, eta hori harritxikoa da, ez? Bai, bai, bai. bai. eta ez ara bakarra, ez? Eh? Osea, esmoabe proiektuakin hori da, ez jendea pentsarazten jartzea. Gu proiektuakinez gauz esaten pues, emakumeak ez da honen gatik eta honengatik. gatik. Osea, hori ja bauz mila elkarte eta mila, mila pertsona esaten emakumean pos gara su jarriko dugu bisimodua jendan bisimoduak beraien iritziak dauden emakumeak eta, emakumea, eta jendea ateratze aurtik beraien hausnarketak. es basue egin duzu moduen hori ja pausu bada ez? Ja, hori da. Eta honen emaitzak ikusi aldugu, entzon aldugu Ba, inmomentuz egin duguna, a, asuntoza proiektua plantatzerako orduan e, nahi genula alde batetik erakusketa, guk esaten dugula dela proiektuaren alde objetiboa ez, hor da, osargazki batzuk, emakumeak estenatoki gainean, han zuzenekoetan, eta hori dago, hori da, dagoen errealitatea. Eta bestetik, karo, nahi genitun hori e, alde subjetiboa ez, iritzi eta esperientziakoiek jendeari elaraztea. Eta horretarako hingen ditun elkarrizta, baina karo, asuntozaan, hingen dituela derrepentea mazi elkarrizketa ez? Eta egiten duzu, amasei elkarrizketa erakusketa baten jartzeko. Osa, eta bakoitzetik ordu piku geneukan. Osa, hori ja bagen ekin bai, pasa... bai, pasauko zala. Bai, hori aldeza horreti pasauko zala, ez? Eukiko genuela pilo bat material da... Eta zelan, zelan jarri hori erakusketan, ez? Ose, jendea ez da hartuko taia da hor amasei ordu ikusten mundu guztia esan duena. Eta hori guntzao genuna izan zan dokumentala egitea, ez? Artzea... Bose, esaten zutena eta ta dokumentala hitea. Ose eh? Eta dokumentalean da, da hori, e, beraien iritziak eta esperientziak, ez? Es? beraiek daukate hitza. Beraiek dira protagonistak eta beraiek, beraiek itzite indentedu. Osea, ez da, ez da kontatzen inongo historiarik ez ezer. historia bat egon leke ez, askenean e, dokumentalean hitz egiten dana da, pues ez dausen horren emakume seratik kan horren beste emakume hitzi eta hori pizkatigual Zerratik ganez dauzen oieki piskatik ikusten dira, ez? Oso onda, señera, esgarria. Eta eh, dokumental hori egiteko, baita eh, laguntza eskatu duzu, ez? Bai, hori kurrean proiektu osoa Baina ba, baita ere emakumeak eh, nagusitu dira proiektua laguntzeko. Osa, zan nahi dut, hori montatzeko eta... Bai, osa, plantatu i ba, lehen esan duuna ez proietua izan zen neuide eta ni hasi nintzen e, era individual batean. Ba, bueno, irit izan momentu bat proiektua hartzenari zuun forma edo proiektua eskatzenen eskatzen zuen alburuak ikusita handitzen ari sala ez eta ja, ni bakarrik ezin eban hori da egin. Eta bai dokumentalantzako bai diseinuak egeko eta bai mila movida gehigorako, hasi nintzen e, jendea topatzen, ez lagun artean eta pixkatolan eta dokumentalerako baita, eh? Se pues eh lagun batzuak, eh ba, la, Gipuzkoako lagun batzu batu ziren eta pues fiska bat monta genuen hor eta ta hoeke ginen dokumentala ta. Egitek oso ondo se galtu idazu porque se me do la oyando. Ba, ori. Ya la izan ditu. E, e. Ba, ba. <laughs> ba eske joder, adibide zera Kusketan daukagu lasculebras, las valion, las o sea, na falta rarita neskak eta, eta Iruñakoak. Ordun zeo zeresan nahi du horriek, ez? Eta lenbe bai, pues beiadona, ematraca. Eh, Ordun hori ikusten da, pues zeo zer, es? Badau zeo zer hor, eta adibidez Irunaldean bebai neska gehiago ikusten dira. Ezaitan rockeroago dira eta neska gehiago atatzen dira, ez gita ohitura gehiago, sa badau zonaalde batzuk bai da zelan gehiago. Instrumentoa jotzen edo abesten. Oidez, ez dut utze kasualia denik Eibarren egotea, saloa bat, Miren Apoka edo Mursego bat. Eta herri baten pos, iru ateratzeazin maz, horbe nahi korrekerua dira. Eta horbuna ez dakit, badauz herri batzuk, badaukatela hor putxu bat. Putxu e, no? bat bizitutela roka eta ez dagoen jongo emakun bedo muteia izan da niongo, mutei ber, berdin duela. Osa roka guztatzen zaile, jankia edo inglesa. Eta berdin da, o sea, badako eta igual hando referente gehiago, jandute gehiago hando musika eta hando referentea daukaten neskena eta hor duen horretik kateatzen dira neskak, ez Baina bai da, o sea, irunera zoi ez da gehiago dauz, instrumentua jotzen eta taldeak montatzen. Bai, berezia da, Osa, dinotigu, alde txaka da. Bai, itxeko urrengoa antzon aldeka itxeko olako. Bai. o oh! Eta bueno, gero esatea <coughs> nina gola pixkate proiectuan pose, denbora guztian neu hausaka saltzen da pixkate aurpegiak gehiago emoten duna. Baina hori lehen esandakoa e, atzean pilo bat jende da gola, pilo bat jende gondala lan egiten. Eta berreo remarkatza ez, beraile gabe proiectua esinezkoa, esinezkoa dela aurrera eramatea. Eta hori oin bere bai jende, jende gehiago batzen ari saigula eta hori e, beraile esker hau ari dala aurrera teatzen. Bai, animatu, hori. Irola esker. Mia esker. Animatu taidatzi, Marroc, arroba, eta ber taldeak eh deitu. Orei da. Orei da. Bueno, pues eskerik hasi jo. Eskerik hasi Agor. Agor. Agor. abordaje en estamos con teresa ranguren es periodista especializada en el mundo árabe y está estos días en euskadi participando en unas jornadas sobre el Magreb. luego hablaremos de la charla que ha impartido en hecho pero primero queremos vamos hablar un poco de su trayectoria muy buenas Teresa. hola buenas Bueno, eh, tu primer acercamiento al mundo árabe creo que fue en un viaje de trabajo a Jordania por 1980. Cuéntanos eh, cómo llegaste ahí y qué ha supuesto esto en tu vida, tanto profesional como personal, creo. Pues sí, en realidad fue no simplemente un viaje, fue una estancia de un año en Jordania. Eh, mi marido fue como lector de español en la, un, la segunda universidad de Jordania, que está en las en Irviz, que es una ciudad... ...del norte, cerca de la frontera con Siria... ...entonces ahí pasamos un año... ...y durante ese año pues yo entré... ...no solo yo, también mi marido... ...entré en contacto directo con los refugiados palestinos... ...porque es una zona... ...bueno Jordania tiene prácticamente... Un, ...más de un 70% de población... ...originaria de Palestina... ...después del, de la expulsión del 48... ...y especialmente en esa zona del norte... ...entonces ahí... ...bueno yo iba habitualmente... ...a los campos de refugiados entablé entablé pues vínculos muy muy profundos con, con la gente, tanto alumnos de la universidad como la gente que conocí allí. Y a partir de ahí pues empecé a enviar algún reportaje. así envié algún reportaje a, a Mundo Obrero, que entonces eh, existía ahí en la revista La Calle, que era en ese momento era como la continuadora de Triunfo, y así entre yo en el periodismo, un poco como de refilón ...por el, el interés que me suscitó en ese momento en la cuestión palestina. O sea que tú ni siquiera eras periodista de profesión... ...sino que fue el tema palestino el que te llevó al periodismo. Sí, porque yo mi formación es... ...lo hice filosofía y letras, hago antropología... ...es decir, en mi lugar natural era la enseñanza. Pero a, a partir de esa estancia en Jordania pues fue evidentemente sí, el, el, ese tema y que era otra época, es decir, que el panorama del periodismo estaba como ahora, de los medios de comunicación, y era posible iniciarte en el periodismo de ese modo, más fácilmente. Además de Jordania, de este año de estancia, has vivido en otros países árabes. Cuéntanos en qué países sí. has estado viviendo o pasando largas sí. temporadas. Sí, ya a partir de eso, cuando volvimos a España... Eh, yo empecé a trabajar en el mundo obrero en la sección internacional. Al año siguiente oh, fue la invasión israelí del Líbano. Y esa fue realmente mi primera experiencia eh, de informar en situación de guerra. Eh, yo siempre he dicho que para mí hay un antes y un después de Beirut. De esa estancia en Beirut, en ese verano que estuve, estuvimos eh, pues desde que casi los dos meses que duró el cerco de Beirut y a partir de ahí ya me enfoqué directamente al, al periodismo, básicamente eh, dedicándome a, a la información del Oriente Próximo, no exclusivamente, pero básicamente. Y a partir de ahí pues ya también he hecho la información de las sucesivas intifadas, de todas las crisis del Golfo con Irak, de la invasión de Irak, Y luego ha habido otra zona del mundo en la que también me vinculado profesionalmente, que fue los Balcanes, cuando empieza la desintegración de Yugoslavia. Son, digamos, las dos áreas, pero de un modo más particular, más intenso, el mundo árabe oriental. O sea, podríamos decir que te has especializado No solo en el mundo árabe, sino también en el mundo en conflicto, en estos casos. no has, has pasado a distancia, sobre todo en momentos de conflicto. Sí, eso es. Sí, y además me gusta, tal como lo has dicho tú, zonas de conflicto. pero Yo tengo una cierta versión al término corresponsal de guerra, también porque hay mucha mitificación, de mucho protagonismo, de una especie de espíritu aventurero, que yo no creo que, que sea lo, lo que define. eso Y yo suelo preferir utilizar el término de... Eh, periodista en zona de conflicto o en zona de guerra, porque si no, mm, a mí siempre me ha interesado recalcar que informar de una situación de guerra o de... Eh, lo, lo que tienes que intentar transmitir contar, es lo que ocurre allí donde caen las bombas, o sea, lo que ocurre a la gente que, que padece esa situación de guerra y muchas veces en la información, a veces hay también la tendencia a tomar una posición protagonista del, del periodista y luego pues eh, dejarse llevar por la propaganda de guerra que hace que la información se convierta en contar eh, el tipo de armamento que se ha en eh, los objetivos, cuántos objetivos ha alcanzado el bombardeo. Eh, esa información que fue muy clara, por ejemplo, en la primera guerra del Golfo, la del 91, que si pensamos ...que tenemos como imagen, fue una guerra en la que bueno, estaban todas las televisiones en la zona... ...desde una televisión pequeñita y modesta, como yo entonces estaba en Telemadrid, como la CNN... ...y en ese, en esa si pensamos, ¿qué nos queda de aquello? Pues nos queda la imagen del cielo de Bagdad iluminado como una verbena, con lucecitas verdes... ...pero del horror de lo que significaba cada misil que caía abajo, o sea, de los cuerpos carbonizados... ...de la destrucción, eso, no había imágenes, no tenemos el recuerdo de eso... Porque hay uh, una tendencia que puede ser muy perversa en la, en la información de guerra que es los gabinetes de propaganda terminan dirigiendo, si no se está alerta, a um, la información para ocultar la realidad de lo que es un bombardeo, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, además de desaparecer las personas de hecho ha habido conflictos en los que se ha visto que estos corresponsales de guerra y ahora sí les llamo así van acompañando al ejército otan Estados Unidos lo que terci ¿no? Sí yo creo que eso es, eh, vamos es lo que se en periodismo se dice una mala práctica periodística sí. eh, lo que se llama el periodismo empotrado que es realmente se puso en boga a partir de la invasión de irak y es una técnica claramente pues para para eh, ...conducir o eliminar la independencia de que tiene que tener un periodista en una situación... ...siempre, pero en, en una situación de guerra especialmente. Y ir formando parte de las tropas de un ejército... ...ya mmm, es una condición, yo creo, la más negativa que se puede tener. En todos los sentidos, porque se confunde la labor de, de informar con el... ...digamos, con el aparataje militar. Y hay una situación en la que los campos están poco delimitados... Y, y luego, pues porque es muy difícil eliminar bueno, de, determinadas tendencias a simpatizar con aquellos con los que estás conviviendo, si tú estás en un, en, en un campamento militar y te levantas por la mañana y desayunas con los soldados, y eso, pues luego a lo mejor te va a costar más detectar bueno, si hay indicios de crímenes de guerra hechos por esos mismos soldados con los que tú convives ¿no? esto de que el roce hace el cariño que se es, dice ¿no? Bien, eh, ayer en la charla nos hablabas bueno está claro que aquí en occidente en los mundos árabes, o el mundo árabe es un gran desconocido ¿no? hablabas de que hay una tendencia a la homogeneización de lo que son los países árabes que ese desconocimiento desconocimientos ya homogeneizar y pensar que todo es lo mismo cuando no es así Sí y yo creo que esa visión de el mundo árabe como un bloque homogéneo, tiene que ver también con una con una visión etnocéntrica del mundo. Y desde Occidente, que somos muy arrogantes en el modo de mirar a los otros, pues ver la diversidad de, de cualquier sociedad implica eh, detenerse en ello. No pensar que ya lo sabes todo, porque bueno tienes unas cuantas ideas sobre cómo son los árabes y ya las aplicas. Y básicamente esa visión que que no distingue pues por ejemplo entre lo que es la sociedad del golfo arabia saudí o el líbano eh, con las enormes diferencias que hay entre un caso y otro aunque haya denominadores comunes que los hay pues lo que eh, lo que supone es que tenemos una visión básicamente basada en prejuicios y que nos facilitan emitir juicios de opinión enseguida aunque realmente tengamos pocos datos de la realidad eso. y Esa visión homogénea pues lo que supone es que realmente no estamos viendo al, al, a los componentes de las sociedades árabes como iguales y, y por lo tanto merecedores de una cierta detenimiento a la hora de, de matizaciones intento de conocer sino que los englobamos en cuatro ideas de titular y eso nos basta hablabas un concepto que me gustó que es el de conocimiento minado No, no es que no conozcamos solo, sino que conocemos de forma minada, o sea, partimos de, de prejuicios sí. y pensamos que esa es la realidad. Sí, y yo creo que ese es un mecanismo peligrosísimo, especialmente cuando no se es consciente de él. Y con respecto al mundo árabe, que ha sido siempre nuestro vecino, nuestro otro natural, desde el punto de vista occidental o europeo, eh, no es simplemente que haya ignorancia o desconocimiento, es que hay un pseudo conocimiento. Y, un, ...y se sustituye el interés por conocer o el esfuerzo por comprender... ...por una batería de estereotipos y prejuicios que están anclados en nuestra historia. Porque no olvidemos que, claro, a lo largo de la historia mm, de Europa... ...pues el enfrentamiento islam-cristiandad cristian ha estado presente durante muchos siglos. Y tenemos básicamente una percepción... No de terreno virgen, eso te refiere sino de terreno minado. Y esas minas básicamente lo que hacen es, eh, son prejuicios, estereotipos muy afianzados, que nos impiden ver eh, los datos de la realidad. ¿Cuáles dirías que son, así, tres, cuatro estereotipos que son los que más funcionan con respecto al mundo árabe? Sí, pues en primer lugar, mundo atrasado, violento y fanático. Yo creo que son tres adjetivos que se aplican rápidamente cuando se habla de mundo árabe, sociedades árabes, países árabes. ¿Puedes intentar desmontar estos estereotipos? yo De manera, en unas líneas, sí. lógicamente. Pues, por ejemplo, hablando de violencia, fanatismo, eso, eh, yo siempre suelo usar la comparación con... Eso lo decimos desde Europa. Y si pensamos en nuestra historia como europeos, no hay historia más reciente, más brutal y carnicerías más terribles que las desarrolladas por europeos, entre europeos, como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y un fenómeno tan atroz como el nazismo, que nace en Europa, desde Europa, y solo eh, sin influencias externas, por entendernos. ¿no? entonces Nunca analizaríamos eso en términos de es que es la idiosincrasia europea, Lo llevan en la sangre los europeos. No, analizamos nuestra terrible historia, incluso la más reciente, en términos de circunstancias históricas, económicas, políticas, sociales, culturales, lo que quieras. Ahí lo enmarcamos Nunca por, como una condición propia del modo de ser europeo. Sin embargo, cuando se habla de los árabes, se dice que los árabes son violentos, son fanáticos. Y como si fuese una condición esencial, no no producto de, eh, partiendo de la base, de que habría que analizar cuando decimos son violentos a qué nos estamos refiriendo, qué situación de qué situación hablamos, etcétera Creo que sobre el que son atrasados bueno la historia y la cultura, el legado cultural que han dejado lo dice todo. ¿no? Sí, en eso es muy significativo pensar, por ejemplo, la, la, la conciencia que tiene se tiene en España de la época, ocho siglos de presencia árabe musulmana en la península, que son además siglos, eh, una época bastante esplendorosa en el sentido cultural, y que sin embargo no forman parte de la identidad, esa, o de un modo muy colateral, se ven como un paréntesis. Eh, y eso es realmente negar una presencia básica en una época en que Córdoba era la ciudad más abierta, y más eh, culta y con más bibliotecas del, del mundo conocido, entonces, para entendernos, ¿no? El 11-S, sin duda, ha marcado un antes y un después en lo que se refiere a las relaciones de Occidente y Oriente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo has vivido tú, que que, has, que conoces mucha gente en los países árabes, cómo ha vivido la gente esa esta absoluta persecución, la islamofobia, no solo anti sí. sino arabofobia? Sí. Pues yo creo que... ...básicamente con, con una sensación de impotencia... ...porque el, lo terrible que fueron los atentados de, de Nueva York y Washington... ...yo creo que todo el mundo se dio cuenta, o los que... ...tanto en el mundo árabe como los que por profesión o por interés... ...estamos un poco cerca o conocemos... ...que aquello iba a marcar, iba a derivar en un incremento terrible de... Del, de la agresión hacia los árabes porque claro nosotros desde occidente nos sentimos horrorizados por lo que ocurrió con las torres gemelas y eso y es para sentirse pero nos damos cuenta que esa experiencia ha sido continuada durante el yo diría que desde la, la segunda mitad del siglo XIX hasta ahora, por parte de los pueblos árabes, es decir, que los hemas occidente, Europa, o potencias europeas, eh, para ser más exacto, o potencias europeas y Estados Unidos, han bombardeado, machacado reiteradamente eh, países árabes, sin además sin, sin que haya habido una provocación previa, que han actuado como amos y señores durante todo el periodo eh, colonial de toda esa zona del mundo, Y ser conscientes de que la experiencia de ser agredidos para los estadounidenses fue la primera vez. Pero para otras zonas del mundo no es ni mucho menos la primera vez. Es casi una experiencia habitual. Sí, efectivamente se ha convertido en algo cotidiano. Vamos a pasar a hablar del tema que te traía estos días a Euskadi, que es la lucha de las mujeres en las primaveras árabes. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el papel de las mujeres, las hemos visto en las televisiones, en la prensa, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido ese papel? Yo creo que ha sido, y como tú dices, lo hemos visto en las imágenes de, de Túnez y de Egipto, ha sido, yo diría, naturalmente eh, potente. Lo que hemos visto es muchas mujeres en papeles además muy protagonistas, siendo eh, comunicadoras, eh, interlocutoras con la prensa, siendo portavoces del de movimiento, tanto en Túnez como en Egipto. Y eso se ha dado eh, en este clima de reivindicación, de democracia, de libertad, de justicia, que ha estallado, no de un modo eh, así repentino, venía gestándose, pero sí, lo hemos visto, se ha hecho ver de una manera casi sorprendente y por sorpresa para para el mundo y, y en cierta medida también para los que lo han protagonizado. Y ahí, de repente, hemos visto muchas mujeres muy presentes. Digo de repente porque en la visión mmm, que tenemos desde el lado de acá, desde el lado occidental, eh, está muy acentrada la idea de que las mujeres árabes no cuentan, no forman parte digamos del escenario político-histórico. Y, y lo importante de estos... ...dos momentos... ...es que se han hecho presentes... ...ahí están... ...lo cual no quiere decir... ...que bueno... ...a partir de ahí... ...la situación de la mujer... ...en, el, en las sociedades árabes... ...haya pegado un cambio radical... ...no... ...lo que sí hemos visto... ...es que, estaban, que están ahí... ...y que llevan tiempo moviéndose... ...y hemos visto evidentemente... ...un sector social... ...hemos visto mujeres del medio urbano... ...de las clases medias... ...más cultas, universitarias... ...y eso no refleja la situación pues de la mujer egipcia, si hablamos en términos generales, que es básicamente, pues Egipto es una sociedad básicamente rural y donde predomina la situación de familia patriarcal, sociedad tradicional, en la que el papel de la mujer eh, raramente sale de casa, eh, no está en los escenarios públicos. Pero sí ha estado en, en este momento revolucionario, tanto en Túnez como en Egipto, ...la presencia de las mujeres... ...de esas mujeres que digamos son un, un poco vanguardia... ...de esa sociedad. Quizás también... ...como antes hablábamos de la homogeneización... Cuando, ...también cuando pensamos en las primaveras árabes... ...tendemos a homogeneizar cuando se han dado situaciones... ...muy diferentes en unos sitios y otros... ...bueno de hecho hemos visto sí. la deriva de algunos países. Sí, sí, yo por eso... ...tiendo cuando se, se utiliza el término... ...primavera árabe... ...que creo que es, es un buen término... ...porque si sí refleja este, esta sensación... ...de algo que ha brotado... ...con fuerza de momento... ...pero yo lo reduzco al caso de Túnez y Egipto... ...después... ...y hay una serie de circunstancias que... ...lo explican... Eh, ...bueno, no explican todo, pero bueno... ...podemos describirlo... ...el caso de Libia para mí ya marca otra cosa... ...y lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria también... ...básicamente la diferencia para mí es que... ...afortunadamente para la sociedad tunecina y egipcia... Él ...fue tan por sorpresa lo que ocurrió para los estrategas de las eh, grandes potencias o para los los que diseñan digamos el devenir del mundo que no tuvieron capacidad de reacción. Y de hecho durante las primeras semanas se notaba que tanto la diplomacia británica como francesa como estadounidense estaban despistados. Intentaron sostener esas dictaduras durante un tiempo hasta que se dieron cuenta que era imposible. Y eso permitió que se produjese este fenómeno que yo creo que es ha sido un fenómeno de ciudadanía en pie de, de, de calle por decirlo así se produjese sin la interferencia de las grandes potencias y de intereses foráneos que a partir del caso de Libia ya intentan volver a tener pie en lo que ocurre en el mundo árabe eh, y, a, y a dirigir a manipular en cierta medida o reconducir ...esas situaciones para para que no devengan en algo... ...que no está bajo el control de, de las grandes potencias. Vamos a ir finalizando... ...quería preguntarte, antes de acabar tú... ...como periodista has escrito varios libros... ...especialmente tienes libros sobre Palestina... ...y quería saber si tienes en cartera... ...algún otro libro más que tenga relación con Palestina... ...o con otros lugares del mundo árabe. Pues ahora mismo no, pero... Mmm, ...yo soy bastante lenta en... en ...tardo en gestar así por dentro... ...y eh, la... luego no tardo tanto en escribir... ...y me doy cuenta de que... ...sí, escribiré un tercer libro... ...pero no sé cuándo me va a salir... ...pues podríamos seguir charlando un montón de rato... ...porque realmente el tema da de sí... ...es apasionante... ...y además es fundamental hablar de él... ...pero bueno, por esta vez lo dejamos ahí... ...y muchísimas gracias Teresa... ...muchas gracias a vosotros... ...da gusto encontrar colegas de profesión... ...que, que se interesan por este, estos temas... ...de este modo... Al abordaje en Tutensaus, das das, la en la burpenik on end. Bueno, pues, Airplane también, como todos estos grupos... Fue, digamos, radicalizando el mensaje a veces, pero bueno, siempre la estética y la forma musical, así, pues, bueno, sí, tal vez bueno, un poquito más... Pero hacían, bueno, algunas canciones son llamadas directas a la revolución. Y, sí, es mucho más agresivo. Y nunca será suficientemente estudiado lo que ocurrió en Estados Unidos, en la costa oeste, a nivel político y social en aquella época. Sí, desde luego. Hay un silencio orwelliano, diríamos, ¿no? Muy orwelliano. ¿no? Igual porque saldría a relucir todas las jugadas sucias del Estado a nivel de introducción de sectas, drogas y, que, y, y filtración. Y que la gente, y, y, y, y sobre todo, que la gente en Estados Unidos era bastante más eh, concienciada y bastante más resistente de lo que algunos podrían pensar pues en aquel momento. Pues nada, Jefferson Airplane, que... En el año 68 giraron con Los Dors, eh, pues por una gira europea, sí, pues Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra. Pues bueno, un grupo muy importante, bueno, Los Dors también. Hoy no vamos a escuchar a Los Dors, pero bueno, que tal también bueno, decir que es un grupo de esa escena también que la estaba petando, vamos. Sí, es más relacionado directamente con, con ellos y pues sí. La nah, otra día ya hablaremos de, de Sí, de lo, lo más lo merecen Los no. Dors, por supuesto. Sí, sí, está claro. Pues eh, nada, vamos a escuchar uno de los temazos del de, de Volunteers, un disco del año 69, tal, tal vez pues como más agresivo, ¿no?, de esta época así psicodélica. Sí, no sé, y yo pienso, no sé si los guitarrés que hay me recuerdan al Pitousen de la época y a su vez al contrario… Sí, claro, es que esta es, esta es una situación un poco eh, extraña, pues es lo, ¿no? Lo que pasa siempre entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que claro, las cosas van y vuelven y al final no sé si van o vuelven. Tanto a viaje para aquí para allá, pues al final uno no sabe bien dónde ubicarla. Recuerda, ubicar. ciertos de, me recuerda mucho los guitarros de Pitows en de aquella época y viceversa. Hombre, es que los jugó en Estados Unidos fue... Tocar, además tocar, to, tocaron vamos. juntos mucho, ¿eh? los, claro. con los Jefferson, ¿eh? claro. tocaron mucho. Claro, si es que, claro, Jefferson Eran Airplane... Eran conciertos explosivos, pues es que imaginaros. Jefferson que... Airplane estaba en todos los araus, el sentido de grandes festivales, todos. incluso en el lamentable este de Altamont, sí, sí. que la ha movido esta, sí, sí, en fin, pues eh, nada, bueno, como decíamos, un disco del año 69, el Volunteers, y del que vamos a escuchar, We Can Be Together. Jefferson airplane pues que igual en sus producciones pues podía colaborar Jerry garcía de greatful death por ejemplo por ejemplo pues cosas así no pues es un montón de, de gente aficionada al rock and roll investigando nuevos sonidos pero y, con medios ilimitados y tiempo y tiempo y tiempo porque se dedican se dedican a eso pero bueno paralelamente a la investigación pues se da pues que, eh, la pérdida de comercialidad pues ya no no venden como vendían antes en bueno, los medios tampoco les apetece mucho ese, ver, ese mensaje una letra como una ¿no? letra como como la canción que acabamos de escuchar es una llamada a la revolución directa claro y en aquel momento estaban muriendo manifestantes en la calle porque les mataba la policía sí, sí. contra las protestas de vietnam entonces por eso digo que pues me alegra que consideran disco de oro por simplemente la difusión que hacían del mensaje en aquel momento que encima ya digo que moría gente en la calle protestando. Sí, sí, en esa situación pues, oye, apartaban seguramente a la arena, Eso lo cual es. es muy importante. Eso es. Que bueno, que hoy en día esa situación sería un poco... Pues mira, hay elementos que ya se dan, ¿no? Sí. Pues es que... Que podría surgir pero no sé por qué lo dudo yo también lo dudo el sistema se vacuna ¿no? si sí, uh -huh. se va vacunando y va pues bueno lo mismo que asimiló el hipismo y lo convirtió en una especie de rollo del corte inglés de moda ibicenca de moda ibicenca y, y encima le metió el rollo eh, lo caricato, caricaturizó sí. Sí. y ya después de caricaturizarlo ya pues ha perdido el crédito y nosotros queremos un poco poner nuestro granito de arena sí. para rescatar el mensaje de hecho, cualquier, no sé, tú le dices al común de la gente así uh, hippie, y es una cosa un tanto peyorativa ¿no? sí, un ¿Tiene un... vaguillo, <risa> débil de carácter oh. eh, sí, sí. guarrillo eh... no, no sé, o sea, al final el sistema se ha salido con la suya y lo que su sí, o sea. supuso en su día una amenaza ahora pues es una caricatura sí es, es, eh, pero bueno, para, para eso estamos y rediractiva y, y, y, y mis horas parecidas bueno, pues eh, <risa> nada, vamos a escuchar el... El tema que da título al disco Volunteers es, es otra un... ll otra llamada a la revolución, pero clarísima además. Es un temazo y bueno, musicalmente es una pasada. Sí, pues nada, vamos allá Volunteers de Jefferson Airplane. Jefferson Herpel, este sería el último trabajo con su formación clásica. Después sí. bueno, vi otras cosas y luego terminaron en Jefferson, Jefferson Starship. Starship, que bueno, vale, pues hay sí. otra cosa. Otra cosa, a mí no nunca me nunca, a ver, no me desagradan, pero nunca me hicieron mucho cosa. A ver, no se puede comparar con esta época, es que es, no, es, que es otro rollo, es, es sí, otro, sí. Rollo. Es es, otro es, rollo, es muy diferente. yo estaba pensando, fíjate, una canción como estas si la laditas aquí y hoy y hasta igual te meten a juicio por apología del terrorismo, una cosa así Sí. Esta es la letra del Voluntarios, esta, letra, ¿Esta de misma sí, Pues esa es Audiencia Nacional, mínimo ¿Verdad? Sí. Es que eso, eso es lo que queremos que se sepa de aquella época No te, no te extrañes Pues nada, vamos a ir ahora con otro grupo que conformaba esa escena pero que no tuvo el éxito, la suerte de esta gente No, pero sacaron dos LPs que eran, vamos, buenísimos pues nada, Estamos hablando de los Leafs Los leaves, los Leafs, que ya hablamos de ellos cuando hicimos aquellos programas recordando el Nuggets, el legendario recopilatorio de Garaje, que el, el, rescató el... el género de alguna forma. Sí, sí, sí. sí sí pues, Mucha... Bueno, ahí aparecían los los lifts con el Hey Joe, que es un estándar de rock and roll, pero que la primera grabación de, pues es de ellos. Es de, es del, de versión, vamos, de la canción popular. De la canción popular. Pues bueno, a ellos se les ocurrió darle el aire de rockero y se convirtió en un estándar de rock and roll, cuya primera versión rock and roll era, es, es la de los Leafs, que se incluía ahí en ese pedazo de Y que luego se hicieron, pero disco. pero vamos, 300 versiones. En, en cosa de tres años había no sé cuántas versiones de Hey Joe. La popularizaron y fíjate, pues la versión de los Creations. La de Hendrix, el, que es la, la archiconocida. La archiconocida, claro. Deep Purple. Deep Purple. Barbaridades. Sí, sí. Y si sí podría, podríamos seguir contando. Podríamos seguir contando. Pues sí. Nada, los Leafs y este Hey Joe. nada, que mientras a los Beers se les notaba su pasado folky, pues bueno, a, a los Leafs se les notaba su Y en esta tercera hora empezamos con Sorghini en la ISEA, que en el segundo programa de introducción a los feminismos, siguiendo el recorrido histórico, empezando la semana pasada, nos adentran en los feminismos de tercera ola. Estos nuevos feminismos cuestionando la homogeneidad del sujeto del feminismo, tanto las mujeres como las mujeres como realidad bio biológica como las mujeres normativamente definidas como blancas, heterosexuales, de clase media, sumisas víctimas y algunas exp expresiones son el movimiento queer, el transfeminismo, el feminismo poscolonial, el posporno, las luchas de las trabajadoras sexuales y un largo etcétera. Además de esta semana pues tendrá una sección de convocatorias feministas y noticias sobre nuestras realidades. Seguimos con la biblioteca perdida que nos ofrece en su espacio una antropóloga en la luna. Que en, esta entrega, en esta entrega se acerca a otros modelos de sociedad que existen y han existido a lo largo de la historia. Sociedades sin estado, en este caso. Al abordaje, vamos con el programa de Tastas, Mar de Fueguitos, el legendario programa que hablarán de la moneda local con miembros de Desascundia, en este caso, los Bilbo Dirus. Verás, Oneguín, Garcoata, Urrán, Guastelarte.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 up my people. Caixo, estamos un día más empezando Sorguiño en la ISEA. Caixo, estamos hoy en diferido. Ay, hola a todas. Hola a todas. Eh, es miércoles 7 de noviembre. Bueno, pero sí, nos <risa> estoy escuchando el miércoles 7 de noviembre en la Irola irratia 107.5 de la FM en Bilbao o por internet sindominio.net barra Irola. Ya sabéis, en todas partes. Que ya, funciona, ya funciona todo. Ya funciona, ¿no? Eh, puede ser. Yo Creo como sí. no tengo internet en casa, nunca puedo hacer la comprobación. Pero esperemos que sí. Porque si no, se reduce nuestro nuestras oyentes o reducís a Bilbo. Si <risa> que no, está bien, pero... Si no, pues, si os gusta mucho el programa, pues podéis escuchar a través de nuestro blog, que es www.sologinielesea.wordpress.com eso es y estamos ahora renovando la sección de descargas de la primera temporada y la de la segunda está en orden la segunda al está día. día eso es así que si os gusta muchísimo además estos últimos programas que son como muy divulgativos y muy de de coger apuntes eso es los tenéis ahí los podéis bajar y reescuchar y reescuchar y, y podéis ponernos en pausa <risa> y hacer cosas graciosas con nuestras voces repetirlas continuamente etcétera <risa> <risa> y nada Ruperta pues que tenemos en el programa de hoy Pues hoy vamos a hacernos la segunda parte del programa que hicimos la semana pasada, que hicimos una especie de intro teórica sobre la feminis, los feminismos, un poco de la historia que, de todos estos discursos feministas, y nos quedamos en la segunda, o la acabamos como... Hicimos algo así rapidito y hablamos... O eh, sea, acabamos en los feminismos de los 80, nos quedamos ahí como un poco en el feminismo radical... Uh -huh. Ahí lo dejamos, ¿no? Yo creo... Y ahora vamos a contar pues a raíz de ese feminismo radical qué es lo que está ocurriendo ahora con los movimientos feministas. Vamos a hablar un poco de los feminismos actuales, los, el transfeminismo o posfeminismo, como hay un montón de formas para llamarlo. Y, y vamos a tener un bloque de actualidad de la leche. Muy denso. No vais a parar de hacer cosas este fin de semana. Y los siguientes. Y, y bueno, pues nada, esto va a ser el programa de hoy. Esperemos que lo disfrutéis. Como siempre, para nosotras es un placer estar con vosotras en la cueva de Irala, conspirando y montando aquelarres. Y eso, empezamos ya. Manifiesto para la insurrección transfeminista. Hacemos un llamamiento a la insurrección transfeminista, Venimos del feminismo radical. Somos las bolleras, las putas, las trans, las inmigrantes, las negras, las heterodisidentes. Somos la rabia de la revolución feminista. Y queremos enseñar los dientes, salir de los despachos del género y de las políticas correctas. Y que nuestro deseo nos guíe siendo políticamente incorrectas. Molestando, repensando y resignificando nuestras mutaciones. Ya no nos vale con ser solo mujeres. El sujeto político del feminismo, mujeres, se nos ha quedado pequeño. Es, exclu es excluyente por sí mismo. Se deja fuera las bolleras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas. Dinamitemos el binomio género y sexo como práctica política. Sigamos el camino que empezamos, no se nace mujer, se llega a serlo. Continuemos desenmascarando las estructuras de poder, la división y la jerarquiz jerarquización. Si no aprendemos que la diferencia hombre-mujer es un producto cultural, al igual que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, Reforzaremos la estructura que nos tiraniza las fronteras hombre-mujer. Todas las personas producimos género, produzcamos libertad, argumentemos con infinitos géneros. Llamamos a la reinvención del deseo, a la lucha con nuestros cuerpos ante, cual, ante cualquier régimen totalitario. Nuestros cuerpos son nuestros, al igual que lo son sus límites, mutaciones, colores y transacciones. No necesitamos protección sobre las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos, transmutamos de género Somos lo que nos apetece, travestis, bollos, superfem, botch, putas, trans, llamamos velo y hablamos Wolof, somos Red, manada furiosa. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a los blogs, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias, no nos defendamos, hagamos que nos teman. Somos una realidad, operamos en diferentes ciudades y contextos, estamos conectadas y tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transpronterizo, transformador, transgénero o no será. El feminismo será transfeminista o no será. Bueno, pues para despedirnos en este bonito programa de hoy, en el que Ruperta tanto nos nos Ay. ha ilustrado con, con su aportación de, de tercera ola, tercera, cuarta, quinta... De eh, todas ya. De todas. Eh, vamos a, a despedirnos con una canción que, que escuchamos el otro día en un bar y nos gustó sí. un montón. Y, y bueno, pues es un, es un tema sobre sobre una canción pachanguera que probablemente conozcáis pero Horrorosa bueno, Horrorosa, por de, cierto De letra puff Pero bueno, pues como, como decíamos con la pornografía, nos hemos apropiado <risa> <risa> eh, Concretamente estas chicas de Durango se han apropiado de, de esta música cambiándole la letra Y, y intentando pues dar un contenido eh, eh, antisexista a, a los ambientes festivos. Esto concretamente lo hicieron para, para las fiestas de Durango. Y bueno, pues es un tema contra contra las agresiones de todo tipo, eh, los baboseos y que invitan a estar de fiesta sanamente y sin actitudes machistas y chungas, a las que nos invitan a darle taca-ta. ¿Qué taca -taca? Podríamos hacer una una serie de actitudes chungas en las fiestas para que la gente se sienta identificada y diga ah pues yo lo hago hablo de hombres y mujeres porque el baboseo es así como bastante generalizado aunque tiene más peso en el género masculino pero en las mujeres también no me cabe duda de que de que ha habido varios intentos aún así bueno pues ya sabemos lo que es la sociedad machista en la que vivimos y hay que seguir dando caña día a día y con esto Y nada, pues os dejamos con esta canción tan bonita y os invitamos a hacer otras parecidas o, o poner vuestro granito de arena ahí donde donde podáis para... Y que nos la mandéis. Eso es. <risas> a sorguiñoleisea.gmail.com o, o a nuestro blog eh, sorguiñoleisea.wordpress.com en el cual también podéis acceder a los contenidos del programa de hoy incluida esta maravillosa canción con la que os dejamos para terminar el programa de hoy. Hasta el que viene. Ale, Hasta el miércoles, bat. agur. Agur. ¡Ja, ja, ey ¡Aurrera! ¿Eran dugu? ¡Takata! ¿Badakiz o cerden? ¡Takata! ¿Nazcatu te gautela? ¡Horida! ¿Gurentan? ¡Hauda, y da! ¡Narte gorrías! ¡Takata! ¡Batu da igusan! ¡Izarran! ¡Eso es tu eri! ¡Takata! Da, bestak legun aski da. Ja zeloria ta kata. Bazuei unran iterrat. Beste tueri katkata, eta legun aski da. Danenartien ta kata. Matizte metraliau ratata. Zona bonien ta kata. La fechi embait ratata. Iterrat bazul ta kata. Era sozaile jostiaka. Auto de pencha stakata. Galile gurieek diera. Entun, takata guztuko dek ongenti enzat. Onda pasau jaizetan teligeizu errespetuz. Gentile berbetan bla bla bla. Bestie, dantza topera. Trago trago, kalean. Despaziega. Os piaga todo el fecha está catá Eta hasi gara, erantzun deigun guztio batera. Zuhia behingo senteretan zaren hemen olakuek sobran dauzela. Hoi zaitezon, bertan kanpora, txatel gorria, ziño kanpora. Errespetue, bi errezkue, ligoteue, osasuntzue, gozatu deigun guzture. Danan hartien, takan, Matizte metraia urratata, zonago nien takata, gazetxien baite ratata, itarrak batu takata, erazo tsaiei oztiaka, autodefentzaz takata, kaliek uriek dira, txartegorriaz takata, batu daiguzan, itarrak zertu iku eri, takata, etxan degu aski da, txartegorriaz al abordaje en Tutensaus, le ratien, burpenic, en. Una antropóloga en la luna. Segimos en la onda de tastas. Rati Libre A y seguimos en la biblioteca perdida y damos paso a una nueva sección, la sección de antropología en la que Noemi Maza nos habla de cosas muy interesantes. Gabón, Noemi, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí te tenemos otra vez y hoy creo que nos vas a hablar, como decía, de algo muy interesante pero además bastante moderno porque nos vienes a hablar de ...de unas naciones un tanto diferentes en su composición... Y, ...y en su forma de gobierno y de interacción social, ¿verdad? Bueno, creo que es un buen tema para, para hablar ahora... ...sobre todo por el contexto histórico en el que en el que estamos viviendo ahora... ...en tema de la crisis del capitalismo... ...claro, hay muchos pensadores que que, bueno, que están hablando de un fin... ...pero claro, eh, ¿hacia dónde vamos entonces? O sea, si no hay capitalismo, eh, ¿qué otros modelos socioeconómicos pueden haber?... Este eh, sistema falla, pero ¿cuál es el alternativo? No? Eso es. El caso es que, bueno, yo estoy escuchando mucho el lema este de, de otro mundo es posible. Los antropólogos sabemos que no es que otro mundo sea posible, sino que otros mundos ya existen. Es decir, eh, nuestro modelo socioeconómico, el, el capitalismo y el, las sociedades con Estado, eh, no son los únicos en, en el planeta. De hecho, es algo muy moderno. <risa> eh, todavía existen sociedades sin Estado, sociedades igualitarias... En la que en las que bueno funciona eh, la reciprocidad y la re redistribución esto que es una así muy muy raro reciprocidad re redistribución eh, bueno eh, se trata de sociedades que utilizan el trueque que ahora también parece que, que está de moda el, el trueque por ejemplo el día sin dinero ¿no?, que se, que se suele hacer eh, bueno pues todavía existen de hecho eh, no estoy hablando de tribus primitivas eh, que viven en la selva con taparrabos. no o sea, el trueque todavía existe no solo en pueblos cercanos sino también en nuestro en nuestra propia sociedad todavía seguimos usando el trueque pues son en, en navidad por ejemplo pues eh, con los regalos o incluso el, el trabajador o la trabajadora del hogar eh, eh, realiza ese trabajo en casa sin, sin nada a cambio ¿no? pues este tipo de de economía o en la economía del cuidado traía dentro de, de este tipo de, de modelo socioeconómico el caso es que estas eh, sociedades tienen de base una filosofía mucho más compleja que la que tenemos aquí no bueno voy a explicar un poquito mediante anécdotas sobre todo pues para, para no dar demasiado <risa> a ver el tema es que eh, creemos eh, o nos hacen creer que en la naturaleza humana Está escrito de alguna manera que todo el que tenga que subir al, al poder tiene que ser una persona... ...abusona, ¿no? Eh, digamos, o sea, todo el que sube a un alto cargo... ...tiene que... que ...dominar, vamos, ser el, sí, el, el un, macho eh, alfa... <ríe> ...o sí, lógicamente. Y una sed de poder de, de... ...bueno, ahora que estoy yo de presidente... ...voy a hacer lo que lo que quiera... ...y me voy a olvidar de todo lo que dije anteriormente... ...y que eso está escrito como... ...pues eso, la naturaleza humana, que es que es así, ¿no? Que es, tenemos una sed de poder... ...y para nada, o sea... ...realmente, muchos antropólogos dicen... ...que, que esta cultura capitalista, depredadora, es, es eh, la más primitiva que se ha vivido en la historia del hombre, en el sentido de que todas las sociedades cuando han tenido una especie de crisis o de bueno cuando han tenido hambre, lo que se ha hecho es eh, coordinarnos entre nosotros eh, para de alguna manera trabajar juntos y obtener más riqueza. Sin embargo en, en esta sociedad capitalista eh, se hace lo contrario o sea no, no hay ninguna clase de coordinación ni de trabajar juntos incluso existen por pues son las clases sociales y líderes pues sí eh, con sed de poder y es depredadora entonces es mucho más primitiva que, que estas otras sociedades igualitarias que todavía existen hoy en día como he comentado antes existe pues eso, eh, las sociedades de reciprocidad ...y redistribución... ...las de reciprocidad son las de trueque... ...o sea, yo te doy esto y tú me das lo otro... ...es, es fácil de entender... ...y lo hemos usado durante muchos siglos, seguimos, ¿verdad?... ...eso es, y lo seguimos usando... ...lo que pasa es que estas sociedades... ...como he dicho, son tienen una filosofía más compleja... ...para mantener eh, este tipo de de modelo socioeconómico... ...no estoy hablando de sociedades en las que no existe el poder... ...el, el poder existe en todas las sociedades... ...pero es otra clase de poder... ...es un poder positivo, no negativo... ...o sea, no es un poder eh, sobre alguien... ...o no es una dominación... ...sino un poder hacer entre todos algo... ...y tampoco es que no exista el control social... ...el control social también existe... ...pero de otra manera... ...no, no utilizando la violencia como se utiliza aquí... Bueno, voy a, voy a explicar un poquito con una anécdota lo que lo que sería una sociedad de, de trueque, de reciprocidad. Y bueno, luego explicaré un poquito más todo esto. Voy a contar la historia de un antropólogo, Richard Lee, se llama, que bueno, pues estuvo con los bosquímanos del desierto del Kalahari. Estos bosquímanos se llaman... ¡Kung! Bien, bien, me ha gustado esa pronunciación. No sé si podría reproducirla, pero pero repítanoslo por si acaso no nos ha llegado bien. Es... ¡Kung! Bien, perfecto, ¿Vale? perfecto El caso es que usan un, un lenguaje que se llama el Khoisan Que es el lenguaje click Lo llaman click Porque es, está lleno de click Y bueno, el que quiera buscar algo de, de este lenguaje Que es bastante curioso Que busquen a Miriam Makeba que hace la estudiosa muros. del tema, ¿no? Eh, no, es una cantante muy ah, es usa. la de patapatas ah, no. es, es bastante famosilla pero bueno eh, eh, tiene una canción con, con este lenguaje es muy muy curioso Dicen incluso que es el lenguaje originario de los hombres están investigando ahora eh, bueno el caso es que, que estaba con estos bosquesquímanos y bueno pues para contentarles pues decidió comprar un, un buey de gran tamaño ¿no? un, un buen buey ...para sacri eh, sacrificarlo pues eh, como presente... ...para que toda la aldea pudiese comer de ese buey... ...el caso es que bueno pues estuvo por todos los mercados... ...mirando todo el ganado... ...y encontró un buey que le pareció el más grande... ...y bueno pues lo llevó a la aldea... ...el caso es que los, los bosquímanos le apartaron... ¿no? Eh, ...y le dijeron que, que bueno que le habían engañado... ...que le habían estafado, que no era un buen buey... ...que de ahí... No iban a sacar mucha carne ni mucha grasa que bueno que lo iban a comer por hacerle una gracia pero que se iban a quedar con hambre claro este eh, antropólogo pues eh, se quedó pues eh, asombrado dijo pues a mí me parece un buen buey de hecho después lo, lo, lo mataron luego bueno miraron lo que había dentro había bastante grasa y bastante carne para, para toda la aldea incluso para repetir estaban condiciones el buey, vamos. sí sí sí era un buen una buena pieza Claro, el antropólogo dijo, pues aquí tengo que, que saber por qué me han dicho antes ¿no? lo que me han dicho. Eh, les preguntó y le dijeron que que sí, que, que tenía razón, que era un buen, una buena pieza, pero que ellos, eh, eh, dijeron lo leo textualmente, eh, sí, cuando un hombre joven sacrifica mucha carne, llega a creerse un gran jefe o gran hombre y se imagina al resto de nosotros como servidores o inferiores suyos, Eh, ...no podemos hacer aceptar esto... ...rechazamos al que alardea... ...pues algún día su orgullo le llevará a matar a alguien... ...por esto siempre decimos que su carne no vale nada... ...de esta manera atemperamos su corazón... ...y hacemos de él un hombre pacífico... Claro, ...hace control social por una vía un tanto peculiar... ...sí, no, nunca dan las gracias... ...nunca dicen... ...esta carne es maravillosa... O, ...o este regalo que nos has hecho... ...o esto que nos has traído es, es maravilloso eso sería de, de mal gusto para ellos porque dando las caracias están diciendo como que están eh, como que deben algo a esa persona y como dicen ellos luego esa persona puede alardear y puede incluso llegar a, a la violencia entonces también es una manera de medir si de medir, o, sí, de medir la, lo que se da y lo que se recibe y eso no pueden hacer porque llegaría a ese sentimiento de deuda con el otro y eso pues, conllevaría la violencia. Bueno, esto esto no es nuevo, este sentimiento de deuda. Bueno, ahora sabemos bien de lo que se trata el, el sentimiento de deuda. ¿no? La, eh, de hecho, bueno en, en las tablas sumerias eh, una de las palabras que se encontraron fue amarfi, que significa deuda, Y, pero que tiene otro otro significado, no solamente es deuda como lo entendemos aquí, sí, sino la condena o algo así, ¿no? así, eh, así. Eh, sí, ese es, eh, liberar al esclavo para que vuelva con su madre, o algo así, ¿no? Entonces, eh, para que esto es para que, que entendamos pues eh, la deuda lo que lo que es en la historia, a lo largo de la historia que, que bueno, que, que es bastante importante en estas sociedades Cuanto mayor sea el, el índice de riesgo, tanto mayor se comparte. Es decir, eh, los antropólogos siempre que van a una de estas aldeas se dan cuenta de que lo, lo reparten absolutamente todo. Hay antropólogos que incluso eh, le dan un cigarrillo a... ...a un miembro de la aldea y esta persona reparte el cigarrillo, <risa> <risa> destroza el cigarrillo en, en cachitos para o fu repartirlo. Fuman poco, en tal caso, igual <risa> lo mastican, si acaso. Entonces, bueno, pues sí, es, esa, esa idea, incluso el animismo se dice que, que también es una manera de, bueno, viene de esto, ¿no? En, el decir que, que todo es gente, todos los animales es gente, incluso el fuego, el agua es gente. Entonces, para todos tiene que haber algo por igual. O sea, no podemos arrasar con el planeta porque es, es gente y, y tenemos que darle a la naturaleza para que ella luego nos dé a nosotros. O sea, es esta idea también, el, el proteger la naturaleza. Entonces, bueno, pues en estas sociedades se reparte absolutamente todo. El, el hábitat natural, el territorio, siempre está abierto para todo el mundo. Es normal porque todo el mundo saca tajada, digamos, de... De, de ese hábitat eh, Si hay alguien Que se vuelve loco, digamos Y dice, este territorio es mío Bueno, pues no pasa nada La selva es grande, o el territorio es grande O la estepa es grande, o el desierto es grande A esa persona se le deja En, en su cachito de tierra <risa> Se le abandona Se convierte en una social, ¿no? <risa> sí, se le abandona y ellos se marchan A otra parte Y él se queda, pues claro, al final <risa> Lo que importa es eh, La sociedad, ¿no? los miembros de, de, de, su, de su sociedad como he dicho antes no estoy hablando de sociedades primitivas solamente o de indígenas incluso hay un, un archipiélago que es el más aislado del mundo bueno son las islas de Cook y tokelau que bueno para que nos hagamos una idea está eh, una hora en barco hasta samoa que es el, el territorio más cercano ¿no? son unas islas pues eso que están muy muy aisladas Y, y ahí todavía se, se utiliza este tipo de, de modelo socioeconómico, sobre todo con el pescado, claro, que es de lo que viven, sobre todo. materia eh, prima, ¿no? prima principal, ¿no? Batería prima principal. Y bueno, pues el pescado allí eh, se, se, se comparte entre todos los miembros de la aldea. Todos tienen eh, un cachito de ese pescado. Tú tienes una raspa de pescado, ¿no? Y a cada cual un trocito de raspa. ¿eh? Sí. Para que no se peleen. <risas> Pero sin decir gracias. Eso es, no, no, las gracias no pero, es así. Lo de bien, bien nacidos y agradecidos, no, no ahí no, no se lleva. Para nada, no, porque a ver si luego ese se va a creer lo que no es. Esto no, no significa que sean todos mmm, unos santos, o sea, si, si existe el poder, eh, si existe el control social, pero se lleva a cabo de otra manera. Eh, siempre hay un, un aprovechado ¿no? que dice, va, pues yo hoy no voy a, a cazar o no voy a pescar, No voy a trabajar la tierra porque no me apetece, pero es que mañana tampoco y al día siguiente tampoco. Entonces, bueno... ¿Y mientras van a compartir conmigo? Que eso es, lo mejor. es, a mí que me den, pero yo aquí me quedo tumbadito. Sí, se lleva un control social, pero eh, sobre todo es a través de... Bueno, en algunas sociedades es el chamán, en otras puede ser otro miembro, bueno, eh, otro personaje. Esta persona, de alguna manera, recibe el sentimiento de, de esa sociedad ...el sentimiento que tienen... ...hacia este miembro del grupo... Eh, ...recibe... ...lo que aquí diríamos cotilleos... ¿no? El, bu <risa> pues ...el bufón que... de quejas... ...sugerencias Eso y cotilleos es. en este caso... ...cotilleos... ...este que... ...este mira... ...y sigue ahí y tal... ¿no? ...entonces... ...este recoge todo esto... ...y llega un momento... ...en... ...en una reunión... ...o... o en un... ...un consejo... ...lo que fuera... ...un consejo... Sí, ...o fiesta... ...o rito... Eh, ...en el que... ...bueno pues habla... ...eh... ...de unos ancestros... ...que le han comunicado... ...que... <risa> Eh, hay un miembro en el grupo que no trabaja lo suficiente Y no voy a dar nombres, pero él ya sabe quién es Eso es, es un poco... Pues, sí. <ríe> entonces esta persona que sabe quién es, que es ella, eh, sufre <ríe> y tiene miedo de recibir una maldición o cualquier cosa O de que alguna noche pueda sufrir algún altercado, entonces bueno, pues, eh, es otra manera de control social, ¿no? Eh, al final cambia, o, y si no cambia, pues se le hace cambiar. Esto es lo mismo de Dios, nos prohíbe comer cerdo, porque ya que el cerdo es un animal que contagia muchas cosas, ¿verdad? Pues aquí lo mismo, pero con otra aplicación muy práctica. Sí, sin decir nombres, así muy fino, pero pero sí, es otra manera. Luego, el segundo nivel del, del que hablaba es la redistribución. Es decir, en, en estas sociedades lo que se hace es, el cabecilla eh, recibe todo el material de de la sociedad, ¿no? Pues eh, como he explicado antes, el pescado o lo que fuese y lo redistribuye entre todos. Cuando hablo de cabecilla no, no es digo cabecilla y no líder, porque no no es un, una persona que tenga poder, o sea, eso es lo último que tiene. O sea, lo último que puede hacer un, un cabecilla eh, es eh, dar una orden, para nada. De hecho, es un poco hace un poco de mediador, es como el chamán que he comentado antes. No ordena, sino que orienta, ¿no? Sí, orienta, eh, habla, con, repite continuamente la, las tradiciones. Es un poco el sabio ¿no? de la comunidad. Repite las tradiciones de, de esa sociedad. Hay un antropólogo que dice que, que lo que se le hace es constreñirle a la palabra porque está al otro lado de, del poder y de la violencia. O sea, eh, mientras este cabecilla eh, hable y utilice la palabra y utilice el diálogo y sea un poco de mediador, No, no dará ninguna orden, porque en el momento que, de, que le dé una orden, eh, se la abandona. O sea, ya no se le deja ser cabecilla, porque eh, el poder, con bueno, esto va a sonar un poco... <ríe> eh, el poder es del pueblo, ¿no? Sí, sí. <ríe> el pueblo es el que tiene que, que ordenar, no, no el cabecilla. El cabecilla tiene que escuchar al pueblo y, bueno, pues orientar un poquito, pero nunca dar una orden. Incluso en, en algunas sociedades, por ejemplo en, en, entre los aymaras, ser cabecilla es, eh, es una molestia muy grande o sea todos quieren ser cabecillas porque piensan que eso le eh, enriquecería su, su vida ¿no? es, eh, su vida es como una especie de camino en el que, tiene que en el que tienen que vivir diferentes experiencias y el ser cabecilla de la sociedad es, una, es eh, un paso que tienen que dar siempre se turnan para eso. ...pero no es eh, un líder como se entiende aquí... ...que tiene la mejor casa y, y joyas... ...y se pasa todo el día sentado en, el, en la silla ordenando, no... ...todo lo contrario, el cabecilla eh, es la persona... ...que se encarga de ir de pueblo, bueno, de pueblo de casa en casa... Eh, hablando con todos los, la, los las personas, ¿no? eh, preguntándoles qué es lo que quieren eh, Si necesitan un algo, eh, ayudarles, construir una casa o arreglarla o Un servidor del pueblo, en el sentido de que debiera ser sí. a, Aunque algunos se otorgan esos títulos, ¿verdad? Pero en el sentido sí. que lo debiera ser Sí, sí, eso es, eh, se recorre todo Estamos hablando de, de aldeas de montaña <risa> Sube, baja, eh, siempre lleva un saco que le llaman kipu Eh, ...que ese saco es un poco la metáfora... ...del cargo que lleva... Eh, ...de la carga que lleva ese cargo... ...el peso... ¿no? El peso que eh, ...si ese saco está vacío... ...significa que no es buen cabecilla... ...siempre tiene que estar lleno... ...lleno de, de alimento... ...lleno de material para, para ayudar a... ...a las personas... ...estas dos... Eh, ...la reciprocidad y la redistribución... ...serían las sociedades igualitarias... ...es decir, las sociedades en las que no existe un Estado en las que no existe dominación, como he comentado. Después, cuando esta humildad desaparece, o sea, cuando estos miembros de, no, se, no se les controla lo suficiente y empiezan a alardear, incluso eh, compiten entre muchos hombres por ser eh, el jefe o el, el cabecilla o... Eh, y empiezan a hacer pues eso, eh, proclamaciones públicas, lo que aquí serían campañas políticas, ¿no? Empiezan a alardear pues con festines, etcétera, ya pasaríamos a otro tercer nivel y ya de aquí emergería el, el jefe. Ya eh, el jefe, el jefe sí que tiene poder, sí que tiene dominación, sí que da órdenes y sale de una competición entre varios hombres. Por ejemplo, no es algo muy famoso en, en antropología el potlatch ...que se llevaba a cabo entre los indios de Norteamérica... ...Kwakyud se llaman... Lo que hacían ...lo que hacían eran banquetes competitivos... ...es decir, entre los hombres que querían llegar a ser jefe... ...al contrario que aquí... ...que de aquí también se puede sacar una enseñanza... ...lo que hacían era tirar todo todo su, todas sus pertenencias por la borda... ...o sea, tirarlas o regalarlas... ...todo lo que tenían lo, lo daban... ...regalaban todas sus posesiones... ...el que más regalaba era el que llegaba a ser jefe... Todo lo contrario que aquí, que el que más tiene es el, el, el jefe, ¿no? Llega a ser el jefe o... Pues allí era todo lo contrario. El, el dance, que más se desprendía de sus bienes, ¿no? Sí. Alcanzaba el poder. Llegaba. Eh, ¿A qué nos referimos con jefe? Pues el jefe sería como una especie de... Bueno, yo lo comparo como el padrino, ¿no? Eh, <risa> diríamos que es la persona que, que en un momento dado llega a tener mucho, porque bueno, pues para luego tirarlo primero hay que tener mucho ¿no? entonces bueno pues este hombre pues pedían bueno eh, los individuos le pedían favores y él a cambio pedían eh, ofertas que no podían rechazar como en la película si una persona fabricaba ropa pues le pedía ropa si fabricaban vasijas pues le pedían vasijas entonces así iban recaudando mucho mucho material y en un momento de escasez pues eh, lo, estos individuos necesitaban pedirle a este jefe cosas ¿No? entonces bueno pues él se aprovechaba un poco de, de esto Sí, te voy a dar pero primero tú dame algo no o sea, un poco, pues eso sí, lo que has dicho literalmente el padre ¿no? sí Claro, este jefe ya pues eh, para legitimar su poder pues ya pasamos a, a un jefe pues eh, que sí que tenía la casa más grande tenía la, las joyas más bonitas las vestiduras más lustrosas y lo, más lujosas bueno tenía que legitimar el poder que tenía ¿no? como ahora bueno esto ya no son las, las sociedades igualitarias que hablábamos antes ya se ya no existe la, esa humildad o los miembros ya no, no se sienten todos iguales y bueno, pues del jefe pasaríamos a las sociedades con Estado de, con sus clases sociales, su jerarquía luego pasaríamos al capitalismo bueno, eso ya sería... Eh, Esa historia eh, ya la conocemos, ¿no? Sí, esto ya lo conocemos eh, bueno, en el próximo programa he pensado hablar un poco del capitalismo pero desde un punto de vista antropológico que como he dicho antes, pues eh, tiene bastante miga Es algo bastante moderno, eh, al contrario que lo que pensamos, que como decía antes, el lema este de otro mundo es posible. es Innecesario. Que, sí, innecesario, pero el caso es que en, en nuestro modelo socioeconómico no es el único eh, y tampoco lo ha sido durante miles de años. Nos ha ido muy bien cooperando entre nosotros, coordinándonos, trabajando juntos, pues eh, bueno, pues esto último, este modelo socioeconómico que tenemos ahora es, es depredador ¿no? <ríe> y es más primitivo incluso que, que se ha vivido hasta entonces y, y, bueno, pues habría que abrir un poco pues, las miras, ¿no? y incluso eh, hay eh, pueblos eh, migrantes que vienen aquí y nosotros, cuando no, cuando somos inmigrantes, también. Lo primero que hacemos es este tipo de modelo socioeconómico, buscamos a un pariente que, que viva en ese lugar al que vamos Eh bueno, le pedimos favores o llevamos cosas allí a cambio, pues pedimos pues a ver si nos pueden enchufar en el trabajo en el que están o si nos pueden alojar. Es el don contra don, ¿no? Es el trueque de el que hablábamos antes, que es otro modelo socioeconómico que todavía existe y y que funciona y que muchos inmigrantes que están aquí eh, lo usan muchísimo más que nosotros y que les va muy bien, o sea que habrá que mirar un poquito todo eso Bueno, pues eh, estamos deseando eh, escuchar ese próximo programa lo mismo podemos explicar lo que nadie ha hecho explicar la crisis, igual lo podemos hacer desde la biblioteca a través de la antropología Eso es Bueno, recordamos por cierto que Nubimaza tiene un blog donde traslada este y otros temas que tiene bien traernos pues eh, os invitamos invitamos a, a pasaros por su blog Al abordaje en Tutensaos. Daztas, etcétera, ¿verdad? Bien, onen. ...se come y cantan las gentes de Bongo Botraco... ...y vamos a hablar de bueno, de esa nueva moneda... ...que quieren poner en marcha aquí en Bilbo... ...las gentes de, de Sascundea, Bilbodiru... ...es de momento el nombre que, que le han puesto a esta iniciativa... ...nombre que luego dicen, pues bueno... ...se decidirán entre todos cuál será definitivamente... El que, ...el que quede, si este proyecto al final se lleva a cabo... ...y vamos a hablar de esa moneda y de si se come nuestra moneda, por ejemplo, porque hemos visto que caduca, entre otras cosas. Muy buenas, tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel González y a Adrián Noguero. Ambos dos son integrantes del grupo de trabajo del colectivo de Sascundeá sobre monedas locales. Muy buenas a los dos. Muy buenas. Bueno, uy, ahora, a ver, muy buenas. A Rachaldeo. Ahora sí, ahora se oye, perfecto. No se puede comer Bilbo Diru, la moneda, no se va a comer. Pues no, yo creo que no se va a comer, no se va a comer, pero nos va a ayudar a... A llenarnos un poco más el buche pero de una forma igual un poco más más social y más más libre mejor yo creo no desde un punto de vista más derecentista yo creo eh, Formáis parte como decíamos de ascundia lleváis un año trabajando en este proyecto Contadnos un poquito eh, cómo surge esta idea de bueno de crear otra moneda una moneda diferente aquí en, en bilbao sí pues llevamos un eh pues sí más o menos un año trabajando en, eh, a nivel pues muy dentro de, de esas somos un grupito de seis personas dedicados a, a ello y nada pues hace un año pues eh, surgió que nos, nos planteamos eh, un grupo de trabajo dentro de, de esas secunddia como hay otros muchos de huertas de tal que pudiera mover la, la iniciativa para, para conseguir pues eh, llevar a cabo pues una, un proyecto de, de concienciar a la gente para, para que, que, que entendamos cómo funciona el dinero y utilizarlo de una forma que sirva que sea una herramienta que sirva para, para que haya más justicia social más un comercio más ético y al final pues crear una economía a nivel local que, que pues que sea más más ética más sostenible más más justa cómo funciona el dinero parece bueno no sé si fácil de entender pero no sé si tan fácil de explicar lo explicáis en el, en el proyecto eh, cómo funciona el dinero Bueno, pues, ¿cómo funciona el dinero? Es una pregunta así como como muy amplia y muy complicada, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que más se está oyendo, sobre todo a raíz de la crisis y todo, es pues que el dinero, se actualmente los euros, ¿no? El dinero que manejamos pues se genera en base a, a lo que es la deuda, ¿no? ¿Y qué es la deuda? Bueno, pues al final, eh, que, que hay un banco que presta ese dinero y entonces yo me fío de que el dinero que me presta ese banco, pues es válido, ¿no? Así por explicarlo de forma muy simplificada. Pero... Claro, ese, esa, esa deuda, ese dinero no está referenciado a ningún a ningún proceso económico real, ¿no? Sino que es más bien un, un proceso meramente especulativo y son esos bancos los que los que bueno, dicen que generan el dinero, ¿no? Dice el estudio de, del NEF, eh, suficiente, suficiente, que también hemos traducido en desascúndea, pues que, así lo dice con las palabras, ¿no? Que, que genera el dinero de la nada, ¿no? Y un poco es así como cómo se genera cómo se generan los euros. Y lo más importante yo creo es que el dinero se basa en la confianza, es decir, el euro tiene tiene valor o un euro tiene valor para mí porque yo creo, confío en que hay otra persona a la que yo le voy a poder dar ese euro para conseguir pues algún producto, algún servicio que yo voy a necesitar en el futuro, ¿no? Y por eso el dinero tiene ese valor. Al final tiene el valor que le damos las personas, ni más ni menos, ¿no? ¿Y por qué no funciona el dinero que tenemos? ¿Por qué no nos sirve? ¿Por qué no nos sirve la gente y se esconde al dinero que tenemos? ¿Por qué no le sirve los euros actuales? Bien, el dinero que tenemos eh, fundamentalmente pues está creado por como como ha dicho Adrián por los bancos y al final sirve pues a quien a quien lo crea. Eh, lo que nosotros pretendemos es crear un dinero que sirva a quien lo crea, a quien, a la gente de Bilbao, a la gente que que a nivel local lo utilicen es un dinero pues que, que va a estar limitado el uso a gente pues que que, que, que pretenda generar una economía pues más más cercana eh, y pretendemos pues eso que, que, que nos sirva a nosotros que ganar en, en ese sentido en, en, en soberanía financiera económica Con respecto a, a, a este dinero que al final eh, lo crean y como lo crean cuando no quieren crearlo, pues lo limitan y estamos limitados. En realidad no hay una carencia de, de recursos y, y el, lo que hay es una carencia de, de, del dinero que conecte los recursos con las necesidades de la gente. Pues si nosotros creamos un dinero que pueda servir para conectar esas Eh, necesidades con los recursos de que disponemos, pues eh, pues estaremos eh, ayudándonos entre todos. Si este proyecto va adelante, eh, la asociación Bilbo Diro, entre las cosas que va a hacer, eh, es imprimir billetes y vender dinero. Claro, la gente estaba pensando, dice, estos han vuelto, sí. les ha ido la pinza, ¿cómo van a imprimir Dinero y vender dinero Bien. a ver contarnos un poquito cómo, cómo es este cómo es está esta idea de, de bilbo di eh, de qué tipo de dinero estamos hablando porque hay muchas in iniciativas en otras partes del mundo a veces cogidoó precisamente bueno está en concreto contarnos un poquito si sí, en realidad no no pretendemos imprimir dinero ni crear dinero de la nada ni, invertan, ni inventarnos una economía aquí Eh, hay hay dos formas de, de, de poder crear eh, de poder eh, crear una moneda social una de ellas es eh, basándose en un círculo de cooperación como podría ser un banco del tiempo y otra forma de ellas es crear unos vales pero estos vales van a estar asociados al euro van a estar asociados es decir van a tener un respaldo en, en euros cada cada usuario de la, de la moneda tal y como lo hemos planteado ...siempre y cuando todo el, de, el, el planteamiento que hemos hecho... ...siga adelante tal cual está... ...porque la idea es que, que sea participativo... ...y que se puedan hacer las modificaciones... Que la, ...que la gente interesada... ...y que vaya a participar en el proyecto... ...pues estima oportuno... ...pero si, si, si sale tal y como lo hemos planteado... ...la idea es que eh, con euros... ...podamos comprar unos vales... ...que luego pues podremos utilizar en los comercios... ...que estén adheridos a la, a la moneda... Eh, y, ...y sin más. Eso, es esas son las dos formas... ...que existen de salirse un poco de la economía basada en euros... Uh -huh. ...una en base a, a, a la generación del dinero por, por transacción... ¿no? ...que es un poco el, el, el círculo de cooperación... Uh -huh. ...es decir que cuando yo a ti te compro una unidad... ...pues yo pierdo una unidad... ...pero al final la suma total del dinero siempre es cero... Uh -huh. y, ...y la otra es la que nosotros pretendemos... ¿no? ...que al final aunque partimos del euro... ...que igual alguien puede decir... ...jo pero partís del euro, eso es una mentira... ¿no? ...pero la idea es que el euro tienda a desaparecer... ¿no? ...o sea el euro... ...lo utilizamos como, como mecanismo de entrada a la economía... ...porque la gente está... está bueno, ya está, ...estamos habituados a utilizar el euro, ¿verdad? Entonces, lo utilizamos de manera de entrada... ...pero la idea es que los euros que se cambien por, por la nueva moneda... ...milbodir, vamos a llamarle ahora de momento... Eh, pues ...esos euros no, nunca vuelvan a la circulación... ...y que se conviertan a partir de ahora en milbodirus... ...y como este proyecto va a ir muy bien, porque yo soy muy optimista... Eh, dentro de poco simplemente tendremos bilbodiros en Bilbao y no no necesitaremos euros no, para nada. La gente estará pensando, bueno, yo doy un euro, me dan un bilbodiru, o doy cinco, me dan cinco bilbodirus. Eh así, ¿qué, ¿qué cambia eso? O sea, al final, ¿de dónde está dónde está la diferencia entre usar los, los euros normales o usar el bilbodiru, qué? Ahí dónde está el truco. El bilboidero tiene tiene tiene truco el bilboidero. ¿Dónde está el truco? A ver. El bueno, pues el truco está en, en lo que bueno, hemos llamado los teóricos llaman oxidación, pero que nosotros hemos querido llamar caducidad para que se, se entienda mejor, ¿no? Y bueno, y esto es, fundamentalmente es para quitarle al dinero ese gran poder que da las personas. Eh, si nos fijamos bien en, en todos los procesos económicos de pues que se dan en las sociedades y que se han dado desde desde los inicios de la historia, pues bueno, al principio existía el trueque, ¿no? Y si yo producía tomates en mi huerta y quería con, y quería conseguir huevos, por ejemplo, que otra persona tenía porque tenía gallinas, pues la única forma que teníamos era establecer pues una equivalencia o, o un acuerdo, y ahora un acuerdo para cambiarnos mis tomates por, por huevos. Pero claro, cuando esto se convierte en algo más generalizado, hay muchos productos y, y hay muchas personas que quieren intercambiar Pues el dinero surge como una forma de de que bueno, de, de, de poner un, un nivel, un rasero, una forma de medir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia el dinero de todo el resto de productos? Pues fu fundamentalmente que yo tengo mis tomates, pero para que mis tomates estén bien una semana, dos semanas, tengo que, o bien, bueno, o bien los tomates van partiendo calidad, con lo cual se va, va bajando su valor, ¿no? O bien tengo que invertir dinero en... ...y esfuerzo en mantenerlos... ...pues los meto en una, en una nevera... ...o, bueno, no sé... ...o los emboto... Les ...hago un proceso para que ese tomate no me pierda el valor... ...o me pierda el menor valor posible, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo llevamos esto al terreno del dinero? El dinero eh, no pierde valor nunca... ...yo lo meto... ...es más, gana valor, ¿no? La gente tiene... ...tenemos el, el, el concepto de como el dinero que se genera a través de la deuda... ...tiene unos intereses asociados y tal y cual... ...yo, como tengo dinero... ...lo meto en el banco y además me tiene que dar intereses. ¿no? no solo no me cuesta almacenarlo, sino que me alguien me premia por almacenarlo. ¿no? Y ese es el concepto que Bilbo Diru quiere cambiar. Es decir, la economía real se basa en productos reales que pierden valor. Es decir, si tienen mucho valor y no lo pierden, hay que gastar algo para almacenarlo y que no me lo robe otra persona o yo que sé. Entonces, eso llevado al terreno del dinero, pues es lo que es la caducidad, intentando explicarlo así como muy simple y llanamente y sin entrar bueno, en muchos detalles eh, Suelto 5 euros, cojo 5 Bilbo duros, Bilbo sí, tiros y me caducan. He perdido todo lo que tenía. No, pero no, a a ver, ver. no te caducan tan rápido. A ver, a explica, ver. Tú, si quieres mirar. Sí, la... no, el, el, el, el proceso de la caducidad se puede plantear de muchas maneras. Nosotros lo hemos hecho un poco adaptándolo a, a, a la idea de, de, de, de, de cómo querríamos que funcione aquí en Bilbao. En realidad lo que, lo que va a perder es un porcentaje mínimo de valor. Eh, que va a ser eh, en, en este caso un 2% cada tres meses, pero salvo eh, salvo que, que no se use. Es decir, si yo utilizo ese, ese ese bilbodiru, en el momento en que lo pongo en circulación, ya ese bilbodiru no pierde valor. Es decir, el, el, el, el comercio que lo reciba va a poder eh, actualizarlo sin que pierda ese valor. Es decir, es una forma de hacer que el dinero sirva para lo que realmente sirve para intercambiar bienes que no sirva para acumular para al final especular que es que, que al fin y al cabo es acumular dinero y, y quitarlo de la economía real que, que, que necesita de ese dinero para que se, se, se mueva como estamos viendo actualmente eh, yo soy un poquito corto ¿eh? a ver si eh, <risa> yo compro hip virusrus voy a una tienda y me compro un jersey con el vivodiru el tenderero de la tienda luego se compra pues eh, yo que sé unos peines con ese Bilbo Diru. claro al final al último Le toca o sea, alguien se le caduca ese o cómo es la cosa alguien pringa al final o no no brinda bueno a ver está planteado de forma que nadie pringue innecesariamente es decir los usuarios vamos a decir comunes del vivoboil o sea como podríamos ser nosotros tres que no tenemos ningún comercio pues tenemos esa pega ¿no? nosotros desde que recibimos eh, o sea, tenemos que consumir el, el, el billete tiene que eh, tiene, tiene que ser de nuestras manos antes de, de los tres meses de su emisión uh -huh. sin embargo Bueno, tenemos un periodo antes de, de su inminente eh, caducidad en que podemos eh, bueno, podemos pagar su, su coste de caducidad y entonces bueno, no perderíamos el valor del billete ¿no? pero los comercios que al final son los que generan la economía no los que van a ser los que van a generarme bienes y servicios para que los usuarios podamos consumir Ellos tienen una ventaja, ¿no? Por el mero hecho de ser comercios y adquirirse a, a, a esta nueva moneda, ellos cuando quede en periodo de un mes antes de que el billete caduque, ellos tienen la posibilidad de hacer el cambio sin ningún coste. De forma que el billete, si realmente se ha, se ha utilizado para generar economía y para, y para moverse, a las personas que, si vamos, que ese billete no va a perder valor, salvo que realmente ese billete alguien lo esté acumulando por, por alguna razón, ¿no? porque ahí está otro truco del bilbo diu eh, si no lo utilizas caduca uh -huh. pero si lo quieres eh, cambiar reconvertir en euros en un momento dado pierdes un 5% te dan en vez del 100% de lo que pagaste te dan un 95% la idea es que no que bueno que, es, la idea es incentivar a que la gente ...lo utilice, en vez de que cuando a un comercio llegue un bilbodiru... ...directamente vaya a la oficina de cambio y lo recu y recupere el euro... ...que, que, que el, el usuario cambió por ese bilbodiru... ...pues la idea es motivar también a que los comercios pongan en marcha... ...pongan en circulación de nuevo ese bilbodiru... ...pues en el, eh, en el comercio de al lado, pues si tienes una panadería... ...pues que cuando recibes bilbodiru, si necesitas comprar fruta... ...pues que vayas a la frutería de al lado... ...y le compres eh, fruta con esos bilbodirus... ...y se vuelva a, a poner en, en circulación y en, y en movimiento. Hay proyectos similares en diferentes rincones del mundo... ...ya funcionando, eh, contáis eh, por ejemplo el caso de no lo voy a decir el nombre porque es en alemán una moneda <risa> alemana que bueno que después ya de mucho tiempo funcionando eh, cambia 20 veces al año de mano esa moneda frente a las tres y media que cambian por ejemplo los los monos bueno, en aquel caso los marcos bueno, los euros también o por ejemplo genera un 600% más de negocio con la moneda alternativa que con las monedas eh, normales eh, habituales ...este tipo de proyectos hacen eso... ...hace, bueno, que se mueva, ¿no?... ...que se mueva el dinero... ...y de una manera diferente además. Sí, pero es importante también... ...porque alguien puede decir... ...jo, entonces esto es de Sascundia... ...qué narices pintan en esto... ...si lo que estamos haciendo es generar... ...como una especie de crecimiento económico. Ori, de consumismo desmedido. Casi que gratuito, no, pero... ...claro, tiene el otro truco... ...es el truco de la localidad, ¿no?... ...de la moneda, es decir, esto que acabas de decir... Es cierto, pero lo que lo que hace es eh, que esa economía se mueva dentro de un mm, territorio muy pequeño, donde lo, lo que se puede producir es limitado. Entonces, como lo que se puede producir es limitado, la economía que se puede, se puede producir es limitada a los recursos que la tierra da en esa región concreta. Y no podemos hacer, por ejemplo, eh, una explotación masiva del mundo, como se está haciendo ahora. Es decir, porque no si aquí, en el, en el primer mundo que llamamos, no tenemos ese nivel de consumo y ese nivel de, de explotación de la tierra que tenemos hoy día es fundamentalmente porque estamos oprimiendo y explotando a países de, del sur, ¿no? Entonces, bueno, de, nuestra perspectiva es que ao, aunque pueda parecer a primera vista ¡jo, pues esto lo que va a hacer es incentivar el consumo! Realmente no pensamos que vaya a ser así. De hecho, hay un, un estudio del Bundesbank que casi... Eh, bueno, esto no vamos a decir que son muy rojillos, ¿no? Son más bien derechos sí, derechosos. Vamos, entonces, que, que... Esta, esta gente dice o explica cómo hace todo un estudio matemático con un montón de fórmulas que de fórmulas que yo no entendía muy bien, pero que al final el resultado final era de estas monedas nunca pueden contribuir a un desarrollo de la economía. Porque están pensadas precisamente en lo local, ¿no? Y el, los procesos económicos que realmente generan este crecimiento y así, pues vienen pues de la compra de materias primas, de la compra de, que ...están muy limitadas en, en el ámbito local, ¿no? Perfecto. Es decir... ¿Los Bilbodiru no van a servir en Madrid... ...y tampoco, por ejemplo, en los Heroskis... por poner un, dos ejemplos o...? No, exactamente, la idea la idea es eh, eh, que los negocios... ...que, que, que utilicen el Bilbodiru... ...pues eh, cumplan una serie de requisitos... Eh, en cuanto a que sean pues negocios locales, negocios que respeten pues eh, pues a nivel ecológico, a nivel eh, hemos hecho un planteamiento en el que no queremos dejar fuera a la gente y ser pues más papistas que el papa, sino un, eh, el planteamiento que hemos hecho es que la gente que, que, con comercios que se integra a la, a la, al proyecto eh, de ellos mismos parta el compromiso de Eh, pues ...mejorar pues, a nivel de eh, pues las relaciones laborales... ...o el compromiso pues, a nivel de euskera... ...o compromiso eh, a nivel de, de ecología, de reciclar... De... ...pero lo hemos puesto como, como en principio como un compromiso eh, voluntario... ...y no como una exigencia que, pues que, que al final lo que se trata es de... ...ir concienciándonos, ir creando un poquito más de, de, de, de conciencia... Que, que de exigir de primera hora todo ma, ma, más dudas eh, quién hace los bilbodirus y claro porque yo estoy pensando pues bueno pues falsifico bilbodirus y me vamos me hago de oro no sé eh, en otros sitios o aquí cómo se puede hacer quién quien hace un bilbodiru ¿Quién lo vende y dónde se compra no sé cómo cómo, cómo pensé que puede funcionar Sí, eso? bueno te, te contesto que tampoco te contestaba lo de antes el bilbodiru no va a funcionar en, en otra ciudad si alguien quiere hacer un proyecto similar pues tendrá que hacer un proyecto porque si no perdería el sentido de lo local no y, y la y, y lo que es eh, falsificar o no eh, a ver hay ya mmm, bastantes proyectos funcionando estamos en contacto con ellos en cataluña y muchos hay muchos de ellos eh, y la idea es que Eh, pues esté detrás alguna entidad pues hemos hablado con, con entidades de banca ética de para que puedan hacer el cambio y y el, y, el, y el papel pues va a ser un papel en el que tenga unas medidas de seguridad y se va, se va a tratar de hacer de una forma y luego pues también eh, confiamos un, un poco en que eh, esto va a ser un proyecto muy muy cercano entonces el que lo utilice también pues va a ser gente que, que, que, que se van a conocer que bueno, se van a Con lo cual, pues, pensamos que no que no va a haber tampoco un, un gran interés, en sino más eh, va a ser un proyecto más de confianza que de desconfianza, ¿no? Eh, y, pero bueno, sí, vamos, vamos a tener de todas formas, sí, eh, controlado un poco el tema de, de, de que sea una moneda que no sea fácil falsificar. En realidad va a ser un, pues, pues, es un vale como puede ser un vale que nos den de descuento en un comercio y de esa forma. Eh, estáis ahora con un proceso de, bueno, de contar a los diferentes movimientos sociales, a diferentes gentes, pues, este este proyecto también de que entre todos, pues, eh, ponerlo en marcha, ver qué cambios se puedan hacer, no se puedan hacer, contaros un poco cómo, cómo va a ser todo esto, por ejemplo, se si me ocurre, cómo, cómo vais a contactar con los comerciantes o para que también se impliquen en esto, con qué comerciantes, qué gente, no sé, contarnos un poco. bueno pues está todavía un poco quiero decir, un poco en el aire porque acabamos de sacar el, esta primera versión del anteproyecto que nos parecía muy importante porque queremos que siente un poco la base de lo que, bueno, de los valores de la moneda, es decir, olvidarnos de que el euro es un euro y me lo puedo gastar en lo que me dé la gana y empezar a pensar que la moneda, bueno, pues es una herramienta, me sirve para algo y tiene, o sea, que intentar concienciar desde ese sentido del el significado del dinero, para qué vale y tal, ¿no? Entonces, Lo primero que tenemos que hacer pues eh, es recoger el feedback, porque a lo mejor nosotros, nosotras hemos estado aquí trabajando alegremente durante un año, pero bueno, seguro, es más, seguro que hay un montón de cosas que se nos han podido escapar, buenísimas ideas que tienen otras personas y otros colectivos que llevan mucho tiempo trabajando y que a lo mejor se nos han pasado por encima. ¿no? Entonces, esta primera etapa lo que queremos es recuperar, recopilar esa ese input e intentar clarificar dudas que puedan surgir. En una segunda etapa de la difusión comenzaremos pues ya a A por los usuarios de esta moneda Al final los usuarios finales que somos personas como, como los que estamos aquí sentados y también los sobre todo los comercios ¿no? poco a poco vamos haciendo también pues bueno ¿cómo lo vamos a hacer pues con charlas y también pues con pues con boca a boca ir a presentarnos a los comercios eh, a las asociaciones de comerciantes contarles de qué va por qué e intentar motivarles desde desde ahí no es un poco la idea ¿En algún sitio funciona algo parecido y, y va y tira o esto bueno es una locura sí, hay muchos sitios ya que sí. está funcionando el, sí, sí. el caso más más que lleva más tiempo funcionando es el, el que comentabas de alemania la región quien quien gauer o algo así que se llama es un nombre un poco extraño eh, llevan 10 años ya funcionando eh, en Toulouse hay una hay un proyecto muy bonito sol violet que nosotros la verdad que, que estamos estamos en contacto con ellos y, y lleva funcionando pues creo que un par de años con, con muy buen buenas perspectivas y está está creciendo bastante rápido y luego aquí pues eh, dentro del estado pues ahí hay, hay, hay en varios sitios hay varios sitios en Cataluña es, es quizá el referente hoy día pues que habrá 60 70 monedas de, sociales ya diferentes funcionando pero hay en, en muchos más sitios también, en, en Madrid, en Sevilla, en, en Extremadura, un, un, un compañero que conocimos eh, pues ha empezado también ahora a ponerlo en marcha en hace poquitos. ¿sí? Bueno, yo creo que es un proyecto que tiene perspectivas de, pues de, de, de, de, de coger mucha importancia, ¿no? porque para que la, los oyentes se puedan hacer una idea, eh, este, el Kim Gauer, el que se mueve en, en esta región alemana, Eh, incluso se, se da en los cajeros automáticos ¿no? Yo puedo ir en el, en el cajero automático Y sacar mi moneda local entonces y Tengo eh, que apuntado en, en enero de este año Participar este, con este tipo de moneda 596 empresas y 232 asociaciones Ni nada más menos ahí en Alemania Un montón de gente mm. por eso. O sea que Al final es un proyecto que la gente le, le motiva ¿no? Yo creo que, que por aquí no, no vamos a ser menos que los alemanes Si somos de Bilbao mm. Hablabais de Bilbo Dirus en papel eh, También se va a poder, pues a través de pues eso de, de Internet o de, de las nuevas tecnologías también, uh -huh. pues no sé, eh, funcionar con el Bilbo uno no, no va a tener que ser... Eh, sí, hay herramientas ya informáticas bastante avanzadas y, y es fácil, es fácil hacerlo también, a, de hecho mucho más fácil incluso que en papel. Nosotros hemos optado por hacerlo en papel porque nos parece más didáctico más al final pues oye todo el mundo sabe lo que es el dinero en papel o se maneja bien saber lo conoce es, es más ágil quizás más práctico en los comercios y en una primera etapa nos habíamos planteado hacerlo así no es algo que esté cerrado tampoco desde luego como todo el proyecto pues es un, es un proyecto no, no está todavía definitivamente cerrado y se hará lo pues lo que el grupo de gente que esté interesado se se sí. De hecho nos han contactado de la fundación stroke que es una, una fundación que bueno, está fomentando el uso de un programa que es sin código libre no se llama ciclos y ellos pues, nos han contactado como para bueno darnos soporte totalmente gratuito si queremos eh, implementar esto que acabas de decir no el tema de la del pago virtual con un montón de mecanismos de pago y tal pero bueno eso pensamos que para una segunda etapa porque como decía miguel ángel es súper importante que El, el elemento didáctico del, del billete y, y que la gente te vea pagando con el Bilbo Diro y la gente se pregunte ¿qué es esto? ¿por qué me estás pagando con esto? Y ese tipo de preguntas son las que pensamos que tienen la clave para cambiar la forma en que entendemos la economía. Hombre, solo con que la gente sea capaz de utilizar un dinero que caduca ya me parece que ya <risa> la mitad del trabajo está hecha, no sé si vamos. Bueno, tenemos trabajo ahí todavía tenemos trabajo, para... Tenemos para explicar un poquito el porqué. Porque, eh, bueno, claro, lleváis un año trabajando en esto, eh, bueno, es difícil, pues, eh, bueno, eh, montar todo, pero claro, no sé si habéis hecho la prueba ya de intentar explicárselo a la gente, y bueno, primero me imagino a los amigos, a las amigas, a la familia, y claro, eh, ¿cómo recibe la gente, pues, eh, ideas como esta? ¿Qué? qué, qué pues, ¿Las entiende? ¿No las entiende? Eh, bueno, ¿cómo? Yo no creo que chocan bastante, pero al final... Es más, las mejores ideas que hemos, hemos recibido al final sobre sobre la caducidad de la oxidación nos las han dado personas que luego dicen jo, yo si fuese usuario, a mí no me gustaría así, me gustaría de esta otra forma. Y dice, pues tiene toda la razón, evidentemente, que es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que son ideas que chocan porque igual que chocan no sé, que chocó, chocaba en su día que las mujeres pudiesen salir a trabajar no y ahora estamos celebrando eh, bueno, pues tenemos el, el, el 8 de marzo ¿no? para celebrar este eh, pues que las mujeres salen a trabajar pero antes chocaba o que las mujeres pudiesen votar yo creo que son cosas que llevaban mucho tiempo en nuestras cabezas siempre hemos estado pensando en euros cómo funciona el euro, cómo funciona la economía pensada en euros y es algo que tenemos que ir cambiando y esperemos que el Bilbo algo consiga por ahí Que se puede cambiar hasta el nombre, también eso está, ah, bueno, sí, como sí, decís, claro. ¿no? se podrá Sí, luego... el nombre el nombre en principio es la, la, la, la asociación, el grupo para darnos a conocer, hemos puesto ese nombre, Bilbo Dirú, pero la idea es hacerlo también en un proceso participativo, o sea, que la, que la gente pues pueda aportar ideas de nombres y luego pues haya un proceso que, que la gente vote y, y se elija pues entre todos los... En los que en los que le apetezca votar. Bueno, va a terminar, vamos a imaginarlo señalar un rato, ¿para cuándo? O cuándo pensáis que podemos ir pues a una tienda con un bilbo diru a que nos den algo a cambio. Pues esperemos que cuanto antes, pero... Bueno, eh, esa es respuesta es, política, es, muy buena. Muy buena, muy buena, buena no, voy a, me voy a, mojar, muy me voy a Esa respuesta está muy bien. Está muy, muy bien. Eh, teniendo en cuenta el trabajo que nos queda y que queremos que sea algo de todas y de, de todas las personas, ¿no? pues hombre, si quieres hacerlo, un proceso de consulta y un proceso de participación y elegir el nombre. Y claro, no podemos imprimir la moneda si no tenemos nombre, porque es un poco lío, ¿no? Entonces bueno... Los pronósticos más optimistas dicen... O sea, el tuyo, por ejemplo. El, por ejemplo, el mío, yo el, yo te digo que soy el más optimista, si fuese por mí lo adelantaba, ¿eh? pero estamos hablando pues de que igual después de Semana Santa, un poquito más allá, entre en torno a abril, mayo, por ahí podríamos tener igual nuestra primera feria con, con moneda local y, y empezar a cambiarla. Sí, el planteamiento depende depende mucho de la fecha eh, de, pues de la gente que, que esté implicada. Porque al final no tiene sentido sacarle a la moneda que, que la gente pueda cambiar sus euros por, por Bilbo Dirus y que no tenga dónde luego utilizarlos. Entonces la clave está en que eh, la, la gente que tenga comercios, que ofrezca servicios, que, eh, pues que llega una cantidad mínima, pues no sé, nos planteamos como 30 o para, para que haya una, una diversidad suficiente como para que los usuarios pues, puedan, puedan utilizar el, el dinero. Pues si os parece lo dejamos aquí y cuando arranquen ya los Bilbo Dirus pues volvemos a ver y charlamos a ver de... Bueno, y, y tocamos esos Bilbo Dirus, ¿sabes cómo son? Estaremos encantados Estupendo. Vale, pues nada, muchas gracias y mucha suerte con esta moneda local y social de aquí de Bilbo. Muchas gracias. Agur. Ah, es que, santo que me haría feliz dinero por dinero dinero va a morer dinero por dinero y esto se acaba aquí oye dinero sin ningún valor números en una cuenta sólo una ilusión dinero por dinero dinero va a morir dinero por dinero y se acabó